Bienvenidos a esta transmisión para llevarles la final de ida de la zona norte donde estaremos disfrutando desde el doctor ramón t u r n e s esta final entre el local entre el, el agua azul y el deportivo macarister campeones respectivamente de la apertura y de clausura por esta zona norte espera por la zona sur la unión deportiva de arnas con y julián mocui es mi nombre estaría a cargo de los relatos Mi mano derecha, comentarista, en esta tarde, un conocido de la casa, quien conoce todos estos pasillos, señor Nacir León, muy buenas tardes. Bueno,、eh, primero gracias por la invitación, acá estamos a la espera de lo que v a a s e r esperemos, un gran partido, el partido que,、eh, que toda la gente en la zona quería ver, así que bueno, ahora se levantó un poco de viento, pero es un día hermoso para el f ú t b o l Muy bien,、eh, presentación de comentarista, Arquite acompañándonos. En esta transmisión, gracias a la, los directivos de Radio Kermé, q u e s se han prendido a esta idea de poder llevar、eh, l a t r a n s m i s i ó n de la zona norte, nos pueden escuchar a través de Radio Kermé.com. También estamos para la localidad de Bernaconi, s donde están expectantes el、eh, rival que enfrentarán、eh, dentro de 15 días, seguramente con alguna e x c e l e n t dilema en cuanto a la programación.、Eh, ya estaremos conversando de eso, pero el partido que nos compete. El día de hoy, este, los dos mejores del norte, tiene esta presentación, este comentario previo de Nacir León, el de la que avisora de esta final, c o n l a z o n a norte de este g o Bueno, el gol es el multicampeón, el、eh, ganador de las últimas、eh, seis ligas consecutivas,、eh, completas, y bueno, Carícer, que viene en alza, el último subcampeón del torneo provincial,、eh, que se quedó con el, con el torneo apertura, que peleó e lasuras h t al e final. d o s equipos、eh, que proponen、eh, de mitad de cancha a delante un juego ofensivo, un juego vertical. Ya tuvieron、eh, un partido más que interesante el pasado domingo por el torneo、eh, regional amateur. Seguramente al ser una final q u i z á haya algún、eh, matiz diferente,、eh, porque son partidos definitorios.、Eh, un resultado abultado en, en un partido de ira te, te, te puede dejar sin chance de una final, así que. Eh, seguramente veremos、eh, a l g ú n equipo quizás un poco más cauteloso pero seguramente se van a brindar para el espectáculo porque、eh, entren y se preparan para e s t a es cierto, es cierto y hoy tendremos a d o s equipos que tienen despreciados en el último fin de semana es cierto y,、eh, con muchísimos nombres cambiados、eh, respecto de las formaciones、eh, solo repiten algunos pocos e la formación tanto Santa María como la Duca l Blanco m a c e r o i s t e r p e en los 22 protagonistas que se l l a m a n a Pablo m a c h i como principal autoridad,、eh, Juntasena, a s e r e b r o y Capundo Iliate. Bien, el local de Don Luis va a salir con Brian、eh, Rojo de Arco, Benjamín Portillo,、eh, f c、eh, i x a Luján Barzolo y Tom b r a s e r de Venida de Fondo, Álvarez Palma y c a n o e l de Línea de Riegos, Montero. Gutiérrez、si、Munchiá、no, ser de elegidos uno va a los dos para o r i t n s a a a t m í Para iniciar lo vamos a parar prácticamente con el c o r r e r de los minutos eh, macalister eh, va a salir con、eh, con z a l z a morales eh, sosa eh, morales y fernández carrera sanoni su b i d a Rodríguez Sánchez、eh, y se reventa los elegidos、eh, por la dupla blanco macalister muy bien que viene de ganarle a este all boys por el torneo regional a m a t e o cuatro veces en un partido e l e c t r i z a n t e en una zona 2 donde comparten、eh, p u n t a j e、eh, tanto e la v i ó n de l p a r t i d a barrajón y como los dos equipos que c o m p e t i r á n en el día de hoy、eh, en un partido atrapante ya los equipos procesan los movimientos precompetitivos s、eh, e empieza a sumar、eh, gente a la platea donde estamos ubicados nosotros de excelente manera una vista privilegiada y ¿sí? por así un poquito Eh, el viento que corre y、eh, ¿sí? por ahí、eh, con el c o r r e r de la noche le va a c o s a r un poco de factura acostumbrado a, a, a jugar realmente la tarde estaba muy bien a santa rosa se levantó un poco de viento sobre las 18 horas pero bueno creo que no nos va a impedir de, de, de, de ver un, un lindo espectáculo recordemos que、eh, este partido tiene fecha de revancha el próximo miércoles pero bueno la información de un mo momento es que o l domingo de Trinclouten, hay un evento grande en, en la localidad bonerense a que impide、eh, a la policía local cubrir vicio e v e n t o s por lo tanto tendría que reprogramarse, l、eh, l e g ú n una nota del Consejo Federal, el Club Ruiz, en la Liga, mejor dicho, notificando al Club r u i s que se jugaría el día miércoles, por lo tanto tendría que postergarse la final de vuelta, pero recién nos dijeron que h a y una posibilidad de que se juegue el día lunes. ¿Eh? El, el partido por la cuarta fecha regional entre l o s y e m i n de e n t a o por lo cual jugaría el jueves la final de vuelta、eh, en, en la cancha del Ciniciro c a m p e a n o por la vuelta de la final exactamente、eh, ya ahí con un resultado expuesto、eh, que va a ser el de la ida y, y ahí se van a ver、eh, quizá las emociones más fuertes hoy Quizá un partido más de estudio, son equipos que ya te conocen, por supuesto,、eh, se tiene ya el campeonato local, donde casualmente han empatado los dos partidos de la misma forma. Una Exactamente, c la vuelta. Los dos equipos finalizaron con 52 puntos. Hay muchas particularidades en esta final.、Eh, en la anteúltima fecha de ambos torneos,、eh, en la apertura matriz perdía 2 a 0 con a n g u i l y en los últimos 5 minutos lo dio vuelta.、Eh, All Boys, en la a n t e última fecha ante Belgrano, perdía 1 a 0 y lo dio vuelta. literalmente en 120 segundos en el minuto 44 y el minuto 45 una ráfaga de loco una r a g a ambos terminaron con 52 unidades como empataron ambos partidos、eh, se definió el tema de la localidad por、eh, la diferencia de gol por goles a favor mejor dicho、eh, prevaleció la del d e p o por eso se va a definir、eh, en la ruta 5 de la semana que viene muy bien ahí está se va el deportivo macalister al vestuario los de alexis blanco y nico macalister allí están ingresando al vestuario luego hacer los movimientos pre competitivos estamos en vivo a través de radio c u r me 106.1 aquí en santa rosa para llevarles esta final de la zona norte donde está la unión deportiva b e r n a c o n y no le voy a preguntar al comentarista para no、eh, generar alguna s u p l i c a c i a y seguramente también le sirve esta experiencia para analizar los rivales n o por allí bueno uno uno los conoce porque es de acá de la zona、eh, y además、eh, Eh, he visto varios partidos de ambos equipos normalmente uno cuando está en la n s t a n c i a final、eh, no tiene elección、eh, seguramente obviamente va a ser el, el, el mejor de ambos、eh, para nosotros、eh, nos toca esperar、eh, un poco、eh, tenemos o d t partidos、eh, a, al menos tenemos dos partidos por lo menos、eh, por delante、eh, cinco pendencias del medio así que bueno eso. muy bien ahí Nacho seguramente tenés referencia Eh, de lo que está sucediendo en el campo de juego, c o m e n z a m o s un poquito, y、sí, bueno, la acción de fútbol infantil de c l u b Boys, las categorías 2012, 2013 y 2014, están ingresando al campo de juego、eh, con la medalla de la participación del torneo d El Mundelito, el argentino de San Carlos de la provincia de Santa Fe, que participaron este fin de semana, un torneo de los más prestigiosos del país, donde van equipos de primera división, donde van equipos、eh, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Eh, participaron eh, viernes y sábado y domingo de la,、eh, de la semana pasada y bueno,、eh, entra n a exhibir sus medallas. Muy bien, ahí están、eh, los chicos con el aplauso de toda la cancha、eh, y aquí、eh, es donde se ve el reflejo al futuro, ¿no, Nacho? Es donde después vemos a los jugadores que empiezan a f i c a r en primera, vemos,、eh, si n i r e n manejos, a un equipo para sol y que... hace unos años atrás era uno de estos chicos n o por ejemplo como una de las、eh, proyecciones que tiene el boy s Sí, bueno después vamos a completar los bancos de suplentes pero si、sí, el boy tiene un banco de suplente s totalmente juvenil y del club、eh, si no me equivoco el más grande es、eh, javier gatica que es categoría 2003 es decir que tiene 19 años pero es un producto de la inferior e s del club y m i r k o bueno es、eh, la última gran aparición hizo goles claves había debutado en la red、eh, con anguil en la apertura pero Hizo el 2 a 1 definitivo con Megrano l y el primer gol、eh, que siempre es tan difícil de convertir、eh, con penales en la última fecha del torneo Clausura. Como para ya tener una espalda un poco más grande, ¿sí? para empezar a, a tener ese roce、eh, que caracteriza a muchos jugadores,、eh, fuera de ello, hoy comentabas、eh, con Aníbal Reynoso, que está aquí con n o s o t r a s lo que había sido el partido de la final de la i d a del año pasado por la Liga Puntirrey con Barraconi, que ingresó u n juvenil. Eh, valentín carluche、eh, que hoy y llantando s í valentino bueno integró este año la quinta división、eh, del club de l c l u b e l de j a r a n d í era un, un, un proyecto eso, muy importante、eh, por eso obviamente pertenecía en ese entonces de primera división el cierto que la p a n d e m i a hizo que los chicos ocuparan un lugar más preponderante en la mayoría de los planteles pero bueno en el caso de valentino tenía que ver con una c o n d u c c i ó n de, de, de clubes generales、eh, porque nosotros tenemos mucha expectativa un delantero categoría 2004 una de las categorías、eh, para informar a la gente con, con mayor cantidad de calidad de p o r e s a nivel liga es una categoría súper completa y bueno、eh, nos en el segundo gol en la final de ida del año pasado y ahí nomás、eh, se fue a integrar las,、eh, la, la, las divisiones inferiores del club barcelona de s a r a n d í ya había quedado pero bueno tenía que completar obviamente el calendario、eh, con el b o l s así que bueno、eh, es parte del trabajo ahí está、eh, el análisis todo lo que comenta Nacir Leones, trabajo minucioso de las divisiones inferiores. Hacemos,、eh, Nacho, también un agradecimiento, creo que te vas a sumar en esto, al señor Julio Santarelli, quien ha estado、eh, apoyándonos a nosotros en esta, en esta transmisión del día de hoy. Si de estadísticas se habla, si de nombres, si de trayectoria se habla, estamos hablando de Julio Santarelli, así que el agradecimiento sí, para él, son l o n o r que nos、eh, ha dado. Por supuesto, me, me sumo al agradecimiento, es una e v i d e n c i a creo. del periodismo de, de investigación te diría porque lo que hace él es periodismo de investigación ni siquiera es periodismo deportivo más allá de que roce el fútbol、eh, a mí me respondió la historia ayer cuando bueno cuando llegamos a, a, al, al fin de esta negociación <ríe>、eh, así que sí bueno agradecido por bueno ir a b r i n d o algunos datos eh, está eh, todos los fines de semana hoy un, uno puede ver un montón de gente que se acerca a la cancha incluso un montón de periodistas pero él realmente está todos los fines de semana、eh, en cualquier cancha del f ú t b o l t a m b i é n y perlita que esté dando vueltas tanto en la sur como en la norte ahí está por supuesto liga pampeana es un nombre desde toda la pampa es、eh, completísimo también、eh, allí los reporteros gráficos ya en el campo de juego como les decimos a ustedes pueden estar a través de r a d i o c e r m e s c o m pueden escuchar esta final de ida por la zona norte entre o l l boys y macarister repasamos rápido nacho t e parece nuevamente los 11 ediciones por ahí por si alguno recién se prende a estas transmisiones también FM Sur Barrasco, i n c i 1 0 4.3, pueden escuchar、eh, que está en conexión allí para esta zona norte, nos metemos con los 22 protagonistas por si recién entrenan la transmisión. Bien, en el arco va a atajar Barégan Roston, línea de cuatro en el fondo para el Boys,、eh, Portillo, Basalo, Félix, Ságui y Tomás Arcer, t r e 13 mitad de cancha,、eh, Álvarez Palma de c a n o é y tres puntas, Montero, Gutiérrez y Huinchinao,、eh, para el equipo dirigido por Cristian Santamaría. Eh, el dejo、eh, va a salir con Tarza,、eh, Morales, Sosa, Morales y Fernández,、eh, Ferreira, Sanoni y Zuniga, c e r v e t o Sánchez、eh, y Rodríguez,、eh, la dupla, eh, los elegidos por la dupla Blanco-Macalister, dos equipos que juegan muy similar en sus, en sus sistemas tácticos, quizá hay algún matiz que lo vamos a ir、eh, un poco esclareciendo con el correr de los minutos, pero、eh, juegan con... Eh, tres volantes en mitad de cancha、eh, y, y tres p u n t a s、eh, con extremos definidos para hacer ancho el campo de juego、eh, y con ataques rápidos、eh, seguramente cada equipo tendrá、eh, algún que otro、eh, matiz sobre todo en este partido pero vale, esperamos、eh, ver un partido de i v u l g a c i ó n espero ojalá que así sea y para el entretenimiento、eh, de la gente para que、eh, todos los hinchas puedan vivirlo、eh, de gran manera una、eh, cantidad de gente que se ha sumado también así del Deportivo Macalister, de la visita, ¿sí? la platea,、eh, estamos hablando de un 70%, Nacho, ¿no? eh, más o menos de, de la gente aquí en platea, ¿sí? de, de lo que da la, a la Avenida Escribieto.、Bueno, en, en mi experiencia,、eh, en todos los partidos que se a c e n entre semanas, siempre la, la gente llega sobre la hora,、eh, pensé que le iban a poner 20, 30 para darle un poco más de margen a la gente. Para, para que pueda llegar, pero bueno, te r m i n a b a n acordando 20 horas, seguramente quizá la policía pueda haber tenido algo que ver en la elección del horario, así que seguramente hasta las 20.15 va a estar entrando gente a la cancha. Sí, eh, posiblemente eh, asuntos laborales y demás que pueden eh, ocurrir, eh, algo que ya los clubes están acostumbrados, y la gente tiene que hacer lo propio、eh, en su cuestión habitual, propio para vos también, que estabas en una cuestión laboral, te sumaste a esto y... Y tuviste que hacer ahí también un lugar y, y poderlo. Lo propio hace la gente que está eh, habitualmente eh, concurriendo a la cancha los domingos. ¿no? Sí, Por suerte, bueno, no solamente la cancha de Olvul, varios campos de el jugo t i e n e iluminación. Entonces, eso también le permite a los clubes no perder recaudación, ya jugar a la s i e n t a como se jugó la semana pasada. Que también había equipos comprometidos con el descenso, por lo tanto tenía que jugarse toda la fecha completa entre semana por la actividad de Olvul y Macalister por el regional amateur. Eh, cuando se hace al lado de la tarde es muy difícil que la gente vaya、eh, muchos están saliendo、eh, del trabajo algunos incluso están haciendo horario de corrido ahora es n n t o c e es un beneficio bueno que, que, que la mayoría de las c a n c a s tenga luz y al menos、eh, pueda venir、eh, la mayoría de la gente también hay que decir que se juegue de noche y con iluminación artificial siempre te da eh, eh, otro escenario no siempre te da otro escenario eh, eh, para poder ver fútbol para los jugadores Y normalmente hasta h o r a siempre cae un pequeño rocío en la cancha siempre está un poco más rápida que de costumbre eso pasa en casi todos los p e r o n s d e j u e g o así que bueno vamos a ver un encuentro dinámico y sobre todo con mucha gente muy bien nacho te parece si repasamos las variantes los jugadores que tendrá a d i s p o s i c i ó n e l deportivo macaristerial b o y Boy cuando la lluvia de p a v o l i t o s azules y、si、abrillos se hace presente en el hotel ramón túrmines Está Macalister, está o r b o y s en el campo de juego. Las autoridades presentes también en el círculo central. Camiseta completamente blanca para el deportivo Macalister. La tradicional audio azul para el equipo de Cristian Santa María. Los chicos ingresando allí también los jugadores de inferiores junto al plantel de o r b o y s Brazos en alto para los muchachos de Macalister. Lo propio para los de Cristian Santa María. Ya están los 22 protagonistas en el campo de juego. h u m o azul y amarillo, ...que sale de la popular, los suplentes, d e a m b o s equipo n u e s t o vienen, Olboys, Guido g u t l e n Gatica, r e b o l o Cuello, García Vargas, p a r a s o l e y Ramírez, el McAllister,、eh, Guy Belalde, Gallego, Otamendi, Montoya, Viale, Miranda y Wendy Benvenuto. Espectacular, ahí están、eh, las variantes, los jugadores que tendrán a disposición.、Eh, tanto de la d u p l a Técnica Blanco Macalister como Cristian Santamaría y nosotros, nosotros ya nos metemos en clima de final a través de Radio Kermés, ustedes lo podrán vivir a través de los 106.1, radiokermés.com, pueden escucharlo desde cualquier parte del mundo, FM Sur Bernasconi 104.3, también conectado para conocer al rival de la Unión Deportiva Bernasconi, reporteros gráficos en el、eh, Círculo Central. para dejar retratados estos momentos ya se vive el clima de final muchísimos hemos suspendido en、eh, el estadio y ahora me voy a la experiencia me voy a las primeras sensaciones cuando un j u g a d o r ingresa al campo de juego、eh, se dice que en la previa están todos los nervios pero cuando pisa el e r d e n se e s p e d eso pasa bueno creo que, que te va modificando con la edad sin duda、eh, cuando uno es más joven por ahí、eh, Siente apremio en alguna que otra jugada,、eh, pero es cierto que cuando uno entra a en la final y con, con la charla previa,、eh, trata de enfocarse en disfrutar. En lo personal,、eh, siempre tratar de dar seguro el primer pase, siempre tratar de ganar、eh, la primera dividida, el primer salto, y a partir de ahí、eh, ir complicizando el juego.、Eh, pero bueno, cada jugador, cada jugador obviamente tiene su, propio, su propia religión antes de comenzar el partido. Seguramente puede haberse, en algunos casos, algún jugador nervioso con algún. Eh, aquí otro error, pero con el correr de los, del, de los minutos se van h i s o l t a n d o El ritual que cada uno tiene la, después de, de comenzar el encuentro、eh, y cómo lo vive, es cierto que el correr de los años le va dando esa experiencia、eh, y ese fuego sagrado de vivirlo con tranquilidad, que por ahí es fundamental, ¿no? En, esta, en, este, en este tipo de instantes sobre todo. Sí,、eh, creo que para todas las edades es igual. pero cuando uno tiene ya algunos partidos de estos encima y tiene una edad avanzada lo puede visualizar de otra manera, pero sin duda creo que en líneas generales las primeras acciones del juego、eh, individualmente digamos, que tenga cada jugador son claves. Ahí está Pablo Machi junto a sus colaboradores dando las últimas órdenes, las autoridades del encuentro así ultimando detalles, quizá... s a c a n d o algunos de los papelitos después del excelente ingreso y del emotivo、eh, ingreso allí también con los chicos de inferiores que se van a llevar este recuerdo seguramente durante mucho tiempo allí paul o m o c h i observando algunos detalles ya posicionados los 22 protagonistas en el campo de juego está en excelentes condiciones para、eh, que sea un partido de buen fútbol como lo tienen a c o s t u m b r a d o estos dos、sí. chicos ha mejorado mucho el ramón túnez、eh, tuvo un momento que no estuvo tan bueno Se trabajó sobre el campo de juego y, y las últimas lluvias, bueno, que todos conocemos porque bueno, pasaron por toda la provincia,、eh, han acelerado la mejora, la mejora del terreno.、Eh, lo que vemos de lo táctico que lo fuimos anticipando es、eh, el triángulo invertido que va a usar Olboys、eh, en el inicio del juego.、Eh. Álvarez y Palmas e van a repartir la mitad de la cancha. Canuer, el kit y un poco más suelto mientras... Eh, que、mmm, Macalister con un 4-3-3 es un poco más eh, eh, cerrado, ¿tá? con Shael Ferreira、eh, al eje、eh, y con un brazo derecho y con un brazo izquierdo bien definido. Ahí está el análisis de Nacir y Leones por Radio Cremés 106.1 van a vivir esta final de ida de la zona norte de la Liga Cultural donde está esperando por la zona sur la Unión Deportiva b e r n a c o n y 22 protagonistas ya posicionados para arrancar esta final. Está Pablo Macho observando a Zarza, también a Rostone, a sus colas cada s e tanto a c e r t e como a c e v e d o pero no el trencero para todos ustedes. Ya se va a venir, ya va a comenzar este partido atrapante, allí rastrillando los papelitos azules y amarillos en el corralito de los directores técnicos, ya parado viviéndolo seguramente con mucha、eh, efervescencia, Nicolás McAllister. a En su corradito la orden de p a b l o Marchi a r r a n c a los 90 minutos del deporte más lindo del mundo. Ya movió el Deportivo Macariz el pelotazo largo para el Sirri Sánchez. Se viene ahora para lanzar el centro al área. Mete el enganche, lo va a meter ahora bien. Saca así en la cobertura Benjamín Portillo. Pelota f i l t r a d a ahora de j a e r Ferreira para que se meta el Sirri Sánchez. el... Excelente cruce ahora de Benjamín Portillo. a Hay t i r a de esquina. El primero en 20 segundos para Macalister. Bien, viento cruzado nos hizo e s p e r a r el primer ataque de Macalister directo,、eh, como dijimos que iba a ser. Ambos equipos juegan igual.、Eh, sin especulaciones,、eh, primer c o r n e r del partido. Ahí se va a venir el centro al área. Leo el Boyce. Se va a venir、eh, el envío al área, al corazón. La saca. El k i n d i c a no hay completa ahora a Julián Winchinao y se viene a la carga barraca. Ahora Facundo Montero va a avanzar. Por la punta izquierda, Matriz, ahora, allí, con falta, dice Pablo Marchi de Leo Morales. A ver,、eh, tiro libre, en tres cuartos de cancha para el Boys. Vamos a ver en、eh, las acciones a balón parado, sobre todo en los córneres, este tipo de situaciones. ¿eh? Cada vez que、eh, el equipo que defienda pueda salir de contra, va a aprovechar a correr. ¿eh? Eh, cuando los equipos estén defendiendo, seguramente lo harán en pocos metros, como un m a c a r i que está defendiendo a partir de la mitad de la cancha. Pelota que viene ahora para Gastón Palma, juega sobre la saga central, para Lucas Massaro, amado, juega hacia la derecha y juega con su compañero de saga, con Edith, que viene otra vez para Palma, que se va a hacer el dueño del eje del medio campo. Pelota filtrada ahora sobre la banda izquierda completa, viene ahora allí Fernández, se viene el a u t o r Fernández, juega sobre la banda. Allí para hacer rebeto, avanza cerbeto con pelota dominada, mete el enganche y juega hacia el medio. Ahora para Sanoni, se va a venir Sanoni con el tiro largo, no juega para Sirri Sánchez, en la otra punta no logra controlar allí, que estaba en posición adelantada Sirri Sánchez. Va a h e r salida para l o i s、eh, Tenía pase Sanoni, eh, había eh, roto líneas、eh, Cerbeto en profundidad, no lo vio, se la guardó un segundo más, la jugó para el t i r e que se le escapó para abajo, de todas maneras estaba en posición adelantada. Ahí le remarca algo Brian Rostón a... Pablo Machi, ¿tendrá algo que ver con un ave que anda ahí donde vuelta? Me parece que sí, ¿no? Allí está Pablo Machi sacando a unos pajaritos, hablando en criollo, que están allí.、Eh, Rotón le ha señalado eso a Pablo Machi, picardía, a d el encuentro, allí se van de la cancha. Bueno, es la, la zona de los p e r o s en el Ramón t r n e、eh, s ha pasado en un montón de situaciones donde las líneas、eh, no han podido、eh, continuar con el juego de manera dinámica, así que bueno,、eh, muchos no se van a ir. Ahí está el pelotazo largo de Izague que no encontraba a Winchinabe y lateral para Macalister. Ya lo hicieron así Fernández para Shael Ferreira. Juega ahora con la pelota Matías Sosa y le va por alto y juega sobre la punta para que compete Izague de cabeza. La maneja ahora allí en el medio campo. Macalister recupera ahora Izague. Va a meter por la banda. Saca largo bien ahora, pero no logra que rebote en el hombre de Macalister. A ver, reposición manual allí para la autora Fernández. Ahí está Fernández para hacer el, el lateral, ya lo hizo. Allí va a meter el centro Fernández, se le va a meter a Rostón, no. Cubría bien allí el arquero del Boys, todo con t r o l a d o A ver, salida, para el o del Boys. Bueno, en los primeros minutos, McAllister un poco、eh, más sólido, sobre todo en fase ofensiva,、eh, lo ha apretado b i e n el Boys. Hay que ver bien cómo corre el viento dentro de la cancha, parece estar un poco cruzado, pero bueno, los primeros ataques son para el equipo de la ruta 5. ahí el saque largo el ratón tenemos tres minutos y medio aquí en el ramón turno cero para el boys cero para maca interviene ganando de cabeza aquí leo morales martín m a l r e s ahora va a salir completa para el boys viene el p r o t a z o largo ahora para palma le va a ganar así de cabeza se choca y queda ahí va morales. ahí, viene Jerónimo Gutiérrez, piso el pis ahí con falta ahora del centro delantero del boys que no a l l í el hombre de los boys con、eh, morales Ahí está Fernández, sí, está invertido en planilla, e s t á invertido en planilla. Martín Morales es el lateral por derecha porque es、eh, un central devenido en lateral. Fernández es el marcador por、eh, por izquierda. Muy bien, está invertido en planilla. Entonces rectificamos, ahí viene avanzando ahora con pelota dominada. Le veo Morales, juega c o r t i t o con San Luis. Ahora viene Fernández con el piso y gana. Va a jugar por la punta para el tirri Sánchez que se metía en posición de la n t r a d a c o m p l e t a d o y s á que juega para Lucas Bassaro que está en posición número 4. Va al piso ahora el、eh, Autaro Fernández. Y va a haber lateral para Macalita. Dice p a o l o Machi que... Maneja con、si、criterios al momento la de las primeras secciones de j u e g o Respecto a esta rectificación,、eh, uno cree que el sector izquierdo、eh, de m a c a í t va a tener mayor proyección.、Eh, Martín Morales es un central devenido de, de lateral por d e r e c h a t o Viene la pelota de Basalo saliendo desde el fondo. l u i s ahora con Brian Rostone. No se sacan diferencias, hasta nos 4 minutos 45 tenemos. Dejo pelotazo largo a r a para j e r r Mutiar, el p a s a para Winchino, ahora León Morales se lo deja cortito a Yael Ferreira s empieza a armar el ataque de Macalister, pasa líneas así. Yael Ferreira se la va a dejar a Zúñiga, Zúñiga rebota. Ahora con Morales viene el pelotazo largo sobre la banda no, a h o r a que avancita, no n i s e v i e n salad y tres m e n o s el cruce ahora y ya tenemos la primera manilla de la noche para el Deportivo m a c a l s t e r Ven, ven, e n ven, v e e n ven, ven, ven, ven, v En la primera m a r i l l a de la tarde tenemos una c h u p e Bien, en la primera m a r i l l a de la tarde la jugada había salido、eh, muy bien, salió lejos Brian,、eh, pero había、eh, corregido bien Félix Sague. En la jugada previa al balón aéreo、eh, se molestaron、eh, tanto Mati Sosa como Martín Morales,、eh, no es el fuerte、eh, j u g a d o r de Matías Sosa, no hubo comunicación, si la pelota era peinada por un tío reciba conchilada、bueno, mano a mano. e l o t a de i s a e l Ferreira que recupera ahora para el gol y se la dejaba a Sanoni ahora. es para Olvo i el e ataque, sector viene palma, ahora sobre el e Palma, ahora s derecho avanza allí palma con pelota de、eh, dominada sigue palma no m o n s e r v e que i la maneja ahí están con cena r a t a no dice a、ah, vivir así se viene el kit y que no es sobre la banda、eh, derecha la hace rebotar ahora cuando va e l piso allí de morales hay reposiciones para o l voice en ofensiva vamos a ver si viene el primer envío al la a m a l i c i a fue para cerberto para a ver para cerberto no me parece que fue para su llegada para su n i a linterna、sí, que fue para su niña、sí. no l l e g u é a divisar porque no se daba vuelta el jugador cuando estaba sobre aquel sector、eh, me parece que sí、eh, para c e r v e z o entonces muy bien ahí e s t a b a entonces primera amarilla en los cinco minutos paulo m a c h i ahora está tirado un hombre del deportivo macarister lautaro fernández ingresa allí el auxiliar para atenderlo rompió líneas q u í t i c o n é e por primera vez en el juego había quedado sucia、eh, la jugada y su rodeo montero lo habilita Eh, es un arma que tiene el boys、eh, cuando recibe de frente y se puede poner de frente cristian c a n o é tiene una pegada magistral va a tener que tener cuidado el deportivo m a c a r t h u r sobre todo porque hoy lo tiene a matizosa en la sala central、eh, que decíamos recién、eh, el juego aéreo no es el, no es el más fuerte y quinti、eh, la pone donde quiere Muy b i están n e atendiendo a lautaro fernández con un golpe en su mano、eh, del lateral por izquierda va a tener que salir v a a e s t a r con un hombre menos un ratito el deporte más c、claro. Ahí hace seña s Montero para que se metan los hombres al a área, se va a venir、eh, quizá la peinada de Jero Gutiérrez, se va a llevar marcas allí para que se meta Canuel. Finalmente, segundo palo y t a m b i é n palma viene el lateral ahora de、eh, f a c u n d o Montero, la quería peinar pero lo cubrían bien ahora y se viene la salida del Tirri Sánchez a rebotar ahora el Montero sale i l u s el Tirri Sánchez, va a avanzar completo dominado, s la quiere p e c a r el t i r o Gutiérrez con falta, dice Pablo Machi, la anterior, cuando salía el Tirri Sánchez. La o e r s a l í a desde el fondo para m a t a l e s t e r Bien, eh, progresó eh, por primera vez en el juego el b o s t u v o dos jugadas cerca del arco de Sasa, aún、eh, sin que el arquero pueda tocarla, pero se adelantó con un metro en el campo. a d r el pelotazo largo ahora de Leo Morales buscando la punta del Tigre Sánchez en la p a l d a de b e n j a Portillo. Se viene el pelotazo. Gana Portillo con la testa. Se la deja Lucas Rodríguez que se mete ya con el amague. y Quiere ganar en el desborde. m e t e el cuerpo ahora en el bande r í n d e y c o r n e r Se viene Lucas Rodríguez. Quiere hacer rebotar. Y lo logra. Así es la marca del Portillo. Y lateral ofensivo que va a ser el t i r e Sánchez. Y se va a venir todo el d e p o al área de Brian Rostone. Está el Eh, con el lateral, Lautaro Fernández se la deja Lucas Rodríguez, que la cubre, abre los brazos se la deja otra vez a Lautaro Fernández, j u e de atrás, allí para Sanoni, se la da de moquillada a Rodríguez, no se entendieron, hay salida para Rostone, en 8 minutos, o、eh, l b o y 0, Macaíster c e r o Bueno, Macaíster va a dotar los 3 puntas, hoy juega sin referencia,、eh, que hoy le habilitaba a Máximo Tettini, después de una cuestión que tenía que ver con, con, con su pase, y Acevedo, el 9 natural suplente,、eh, fue expulsado contra el Gil, l y dieron tres fechas, así que va a jugar esta serie sin una referencia de d i a r i a Pelota de k í t i c a 9, ahora para Montero, completada así, León Morales para m a c a l i s t e r la sigue manejando ahora, el k í t i c a 9, juega para el 9, para Palma, se la deja otra vez a Jero Gutiérrez, pivotea bien el 9, así juega filtrado, el k í t i c a 9 para Gutiérrez, va al piso, ahora Matías Sosa, la pelota lateral que no llega al altar Fernández, le reclama vehemente Sosa a Paolo Machi que rebota en Gutiérrez, hay lateral que ya hizo Facundo Montero para un movilizo k í t i c a 9, así no se d e q u e a así la quiere, tiene que rebotar, tiene que jugar corto así, pero... Es, quiere el lateral del chitica n o e s gana aire ahora el boys en la ofensiva a v e r lateral que va a ser el facundo montero se muestra allí también veja portillo como abriéndole los brazos dámela, dámela pero juega con el chitica n o hay que mete r el enganche y no le pasó facundo montero la va a cubrir la u t a r o fernández a ver salida para e s t r o salvaje va a ser la primera intervención que tiene en la tarde no pudo finalizar en ninguna de las dos situaciones hoy fue un quite limpio mal i s o s a no había sido full Sí、eh, apareció p i n t o n t a m e l é sí apareció Palma, cuando juegan de primera,、eh, obviamente el juego del Boys fluye de otra manera. Me da la sensación, Nacho, que、eh, tenemos a un Lucas Rodríguez, n u el v mentiroso, a lo cual、eh, por ahí no está tan acostumbrado, ¿no? Imagino eh, rotación, eh, el tema es que Cerbetos es, es un extremo extremadamente potente, jugó muy bien el domingo y el tiro es lo mismo, no lo veo, digamos, saliendo de la zona、eh, de la izquierda, pero bueno, al no tener、eh, referencias, seguramente, se irán rotando. Ahí venía el pelotazo l a r g o de Isabel Ferreira para que corra el t i r i Sánchez, controla allí Brian Rostón que ya levantó la visada y jugó con un pase en el aire para el、no、piboteo ahora con a、eh, eh, eh, un m quítico. l l o Montero. de sector para Canúe Fue Gutiérrez. o e Eh, con k i t i Canuel de, de brazo derecho、eh, con su pierna、eh, á v i l a hacia adentro de la cancha ya van dos conexiones con Palma insisto、eh, si estos dos se juntan y tienen éxito Macalister va a sufrir al piso ya el Ferreira y no llega la p l a t a viene para Montero que se quiere hacer un auto sobre esto no, no logra que rebote en Lautaro Fernández hay reposición manual para Macalister ahora que está en su campo esperando buscar el contragolpe con Cerbeto con e n Tirri Sánchez y por qué no con Lucas Gutiérrez a venir de El lateral de Lautaro Fernández juega hacia el medio para、eh, Agustín s a n o n i juega con Leo Morales, ahora le da el p e r o t ó n c e r r a o para Rodríguez, pero la gana allí、sí, en el medio campo, s l e la dejan para Winchinau, juega de memoria para Tomás Arce, r l u c h a allí con Cerbeto, ahí avanza con pelota, Winchinau quiere desbordar, pero lo cubre bien, pero hay falta antes, dice así Pablo Machi, cuando lo tumbaron. a t o m a s cerrecer y si va a venir el primero un día en vía al área la primera pelota para d a para el equipo de Biazul el... va prevaleciendo、eh, el juego del medio campo d o Lois recién apareció、eh, Brian a l v a r e z está jugando rápido jugaron rápido ahora lo hizo el kit y cambió para w i n c h i n a d o que engancha y dos pelotas en el campo de juego se viene la pelota para Palma, le da al arco, salta, excelente es lo de Salsa un tiro bárbaro de Palma que le salió centrado pero Con buena s e l e v a c i o n e s respondió el uno de m a c a l i s t e r Con pelota de movimiento, con pelota de、eh, parada fija, Olví tiene grandes、eh, golpeadores de balón. q u i t e en c a n o e r a Gastón Palma, el gato recién hizo de las suyas. Si el remate iba un poco más al costado, era gol. Ahí Pablo Macho haciéndole alguna seña a Gastón Palma para que ponga la pelota en el lugar correspondiente. Viene el centro de Palma, ¡Ah, pasan todos, el a r g o l e queda, pero Gutiérrez en el segundo palo, pero retrocede atrás para... v o l v e r a armar el ataque con Tomás Acer, que era Messi, a á r están a e todos en los a i n o s estaba visitado allí Brian Álvarez, que le daba allí, bueno, ahora sí, tenía la posición adelantada. El asistente, no, se ha quedado, normalmente e s e r a n a que la jugada conecte con adelantado, las señas de línea fueron como que en la espiral por izquierda, habilitaba a todos, Brian Álvarez cabeceó como estando en o s a s i d e Claro. Fue una jugada c l a r a de gol para g o s como d e s e n t e n d i e n d o s e ¿no? Como que ya la jugada no, no, no perduraba. Y lo agarró subido a Sarsa, esperando que l e v ante la bandera. Bueno, son j u g a d a s que, que siguen hasta el final. Yo creo que s e a m o r t i g u a el cabezazo, podía estar el primero del boy, ¿no? Sí, señor.、Eh. Se va a venir el pelota hace largo de Sarsa. Tenemos 13 minutos ustedes pueden vivirlo. p o Radio r k e r m e s 106.1, Radio k e r m e s c o m FM Sur Barrasco y 104.3, p e l o t a s a largo de Salsa ahora gana y sale con la cabeza, se la deja j a c q u e l i n Gutierrez, ya pica como una tromba, Facundo Montero se pasó allí con la fuerza, el centro delantero y capitán del Boys, cuando Montero ya cerré la mía para el desborde, ya salió Macalister ahora a con Lautaro Fernández, cubre v i e n e ahora la presión Montero, se va a venir e l centro, se mete Gutierrez c e n t r o de Montero, ahora la va a rechazar lejos, ahora le s e la pone en órbita. Se va a ir las pelotas laterales, surtido efecto d la presión de Montero. Bueno, es superior el Boys.、Eh, si del saque arco s a r s a piensa salir largo, m a c a l i se va a perder toda la tarde. No tiene、eh, juego aéreo、eh, en este partido, el equipo、eh, dirigido por la dupla. y a v a n varios ataques del Boys, varias insinuaciones.、Eh, si no se recupera,、eh, el mismo va para el terreno. y una, una consulta de hecho, estamos de n la zona sur ¿eh? sí, particularmente a ver un rey de e n la c e n o t n t e n c i ó n hoy está haciendo otra contensión completamente distinta bueno Luis tiene bastante rotación en lo que es、eh, la mitad de la cancha ya hace tiempo ¿eh? que está jugando、eh, delante de la l e a d t r o pelotazos l a r g o a r de ella el ferreira para que se venga un 15 metros, que a justicia de e s porque se i b a a hacer allí en los relevos cuando se venía el、eh, hombre que viene a hacer dos goles el último domingo、eh, Sí, que... fue la figura del partido recién、eh, quiso presionar rápido tras perdido el de Old boys quedó pagando ahí puede hacer daño a m c a l l i s t e、eh, r jugando liberado a los extremos viene la salida ahora para m c a l l i s t e r con matías o sea juega largo para agustín cerveto que controla bien lo quiere desbordar a c e r s e b i e n agustín cerveto con falta dice machi a ver qué va a señalar saque de algo dice cerveto enojadísimo le van a reclamar ampulosamente también j a el ferreira enojado el pique que me siento rey i r debe tener 500 partidos paolo no se va a dejar entrar así que、eh, de acá no pareció f o l l obviamente estamos en una situación lejana es como que él esperó el contacto y se dejó caer si seguía、eh, era una situación clara para m un j e l e yo creo que si, si seguía con la carrera se podía meter estaba rodríguez y también de tirre y sánchez viene el protesto álvaro de brian rostón buscando al quítica no que se la peine pero q i regana leo morales y se la dejan allí a i n c i o s un i j o rechazo ahora Matías Sosa quiere jugar con、eh, Lucas Rodríguez, ganado a i s a a ahora es、eh, Cherveto quien maneja la pelota, se va a ir para el lugar del Tirre Sánchez, con falta de Brian Alvarez, no, de Isaac、eh, dice Paolo Machi y ahora quien va a tratar、eh, de meter la pelota al área es el Deportivo Macalister, así a Dixie Blanco、eh, ganándose el reto de Paolo Machi, que、eh, le pone las manos en alto, pidiéndole tranquilidad, va a haber tiro libre para Macalister. Seguramente le están reclamando la jugada anterior, a nosotros insisto no nos pareció justo. Bueno, ahora le pedían la distancia a Pablo m a c h i ya el Ferreira quería jugar rápido. pero... Desde lo táctico lo vi presionar、eh, demasiado desordenado a Gionero Winchinado. Una presión、eh, descoordinada en este tipo de juegos、eh, hace que el equipo rival se ponga、eh, rápido en ofensiva. Lo vi presionar extremadamente cerrado cuando está partiendo de extremo izquierdo. Va a venir la pelota de Matías Sosa seguro para el c i r r e Sánchez que está por el Chiquita, otro lado. No, juegan para, se remete, va a luchar allí con Tomás a r c e r La rechaza el lateral por izquierda y es de Winchin. No, la pelota allí se mete hacia adentro. Va a rechazar, peligroso no. Bien, juega hacia afuera, la quiere hacer rebotar, pero le queda corto, mete en el centro ahora el área. Rostón tiene todo controladísimo. También、eh, Benjamín Portillo y va a salir con la pelota del lateral por derecha de All Boys. Va a jugar sobre la banda para Lucas v a s a l o Este mete el envío largo, ahora para que meta, pero Gutiérrez gana, l e o n Morales completo hacia el medio, para que le quede la flota Ignacio, es única, se mete y juega entre líneas así para el tirre, Sánchez que está habilitado, va a llegar, no, estaba en posición adelantada, Sánchez, ahí salida para el Boys, se equivoca, Portillo tenía pase al espacio con Facundo Montero, decide jugar con Lucas b a s a l o que decidió sí hacer esa intervención, se recuperó m c a l i s t e r agarró la segunda jugada, parecía adelantado,、eh, si no levantaba la bandera en línea, era una jugada de riesgo para m c a l i s t e r Viene la p e l o t a para i s a que ahora juega con Brian Rotón, presiona en altura, a s í Nacho z ú ñ i g a pelota de Rotón al aire para que gane Portillo, a s í no, gana b a e l t i r r e s á n c h e z se la dejan a Brian Álvarez, se levanta la visa, visa, busca Montero, pero gana Lautaro Fernández sobre el sector izquierdo, lo propio hace ahora con é la l testa, así venja Portillo, viene la p e l o t a para Montero, a l piso, ahora Agustín s a r o n i al lateral para All Boys, que va a ser venja Portillo. Tenemos 17 minutos, no se sacan diferencias. En el Ramón t u r n e Solboys y MacAyter c cero, e r o a lo viven por radio que me d es d borda ahora. Y juega al filtrado para Jero Gutiérrez, pasa, c i n a va, Gutiérrez, lo mete e centro, rechaza. Ahora Morales, va a h e r tiro de esquina para All Boys. Chance de gol para All Boys, en zona de juego Gutiérrez el estal, es fuerte.、Eh, mostró su debilidad para marcar Matías Sosa, era una jugada para que se hiciera sentir de otra manera.、Eh, chance de gol para All Boys. va a venir el centro de p a l o el primer p a l o la peinaba y se viene Gutiérrez por el segundo, jugada peligrosísima ahora, raro lo de Machi, para mí estaba pierna en altura, no, dejó correr, dejó correr, conociéndolo a p a o l o él espera que la jugada prosiga y, y después cobra, como si f u e a l saque de arco,、eh, esperó unos segundos, la peinó bien Brian á l v a r e z se metía j e r o Gutiérrez por el segundo palo, le dio de e n boquillada, allí... Un hombre de a l b o i s y va a haber salida para Enzo Salsa que se roba estos segunditos cambiándola de punta en el área chica y va a jugar largo le dice a la defensa que salga y me parece que mejor es el alto de, de a l b o i s si tiene que tirar、eh, Macalister cada vez que salga del saque arco seguramente va a ganar Lucas b a s a l hizo caso el comentarista Enzo Salsa jugó largo ahí viene la pelota que gana Ignacio z ú ñ i g a se la deja peligrosa ahora atrás ya h a Ferreira al Leo Morales la rechaza Inhábilmente allí el hombre de Macaíter va a haber salida para Benjamin Portillo sobre la banda derecha. Para All Boys de Palmas en a l t e allí juega con Lucas b a s t a l o juega ahora para su compañero de Saga, para Isaac que a maga, peligroso allí. Con la banda de d o s hombres de Macalister se la deja Brian Rostón allí que le va a dar largo y juega sobre la banda derecha. Está Montero también Portillo ahí. La baja, excelente Portillo. Uy, terrible como cayeron los hombres. Se la dejan allí. A、ah, Montero que amaga, juega siempre juega hacia afuera. Y、si、viene l a s u e l para el crítica. Ahora juega hacia el medio para Brian Alvarez. No para Gastón Palma. Ahora viene sobre la derecha otra vez para... Que m e t e al centro para Gutiérrez. La saca ahora. Matías o Sosa le se queda la pelota ahora. A、ah, la z o n p a l m a se la baja.、Ah, Montero ahora para el k í t i c a n 9. Avanza, saca e con la pelota. Cortito. Allí el autopase. Otra vez para Vejas en Portillo. Contra el ginebra. Ahora juega sobre la derecha. Y si mete el cambio de frente no está. Ahora es ser así que se queda. Viene la contención, la pelota es de Palma, juega el filtrao y se le e t e para Brian a l v a r e z ahora para Palma, de vuelta pasan t o dos de largo, sigue Palma con la pelota, la rechaza, la sigue marcando ahora l e o Morales, recupera para m a c a l i s t e r es del Tirri Sánchez, ahora la pelota la rechaza, l e o Morales, larga para Lucas Rodríguez, l u c h a Chico, m a s a l o gana, López o Oloboy. Le queda el rebote allí, así, así risaje para Lucas Rodríguez. Avanza el hombre de Macalister, retrocede ahora y juega sobre la mitad de la cancha para Yael Ferreira con panorama hacia el círculo central para Matías r o s o Se viene Macalister sobre el sector derecho ahora con, Leo, con Martín Morales y con c e r v e t o Con el centro de c e r v e t o rebota en la presión de Winchinao y me parece que... Recién ha sucedido lo que marcaba de buen chinado en la presión. Bueno, eh, eh, tuvo dos o tres asociaciones m a t a l i s t e r y pudo salir. Recién Castón Palma hizo su especialidad, esconder el pase. Si hubiera p r o c e d i d o la pared,、eh, seguramente hubiera sido una chance de gol cara l para el bolso. El gato es especialista en ese tipo de jugadas. Venía el pelotazo ahora para Sanoni, ahí Lucas Rodríguez, la cima de Javier Sanoni pisa, el área lo va a devolver, allí se viene Sanoni, s la saca ahora Lucas Bastón y se lo deja toda la h a c e r también hacía Cerbeto, se va a venir Cerbeto con、eh, pelota sobre la línea de fondo, la vez la va a cubrir Basalo, cuando se venía Cerbeto, la pelota es de Brian Rostón y se venía m a c a c e se choca allí,、eh, Rostón con Cerbeto, va a jugar largo Brian Rostón, se mete el quítica, no es junto a Jero Gutiérrez. La pelota es para acá, no l o、no、g r a anticipar así. Matías, o n r a pasó de largo, la cubre Jero Gutiérrez, quiere animarse s í pero gana bien ahora la defensa de m a c a l i s t e r y un retraso de Dicimo Tiro ahora maneja la pelota para m a c a l i s t e r juega sobre la banda、eh, derecha, sobre la banda izquierda de Orgoy, derecha de m a c a l i s t e r izquierda de Orgoy, ahí viene la pelota ahora para... Así Ignacio Zúñiga que está más adelantado porque no hay referencias en Macalister. Hay falta de Javi e r Portillo. No, dice la recuperación y sale en el piso. Ahí va a jugar、eh, para Lautaro Fernández. Hay dos hombres de Macalister en el área. Sigue、sí, eh, con la pelota Fernández. Va a meter el centro. Rebota、eh, eh, Benjamín Portillo a s í m a n e Javi Fernández. Ahora sí se lo lleva puesto a Portillo. Creo que innecesario porque estaba de espaldas lo de Portillo. a v e r un tiro libre peligroso para Macalister al arribo del Boise. Fully necesario de Deja Portillo,、eh, una sucesión de pases de Macalister, pero q u e vino de un error de Lucas Basalo en el, en el despeje. Hasta esta jugada prevalecía、eh, claramente el medio del gol.、Eh, ya van、eh, dos situaciones que、eh, Macalister puede ganar dos o tres pases. Recién se acerca ya el Ferreira en、eh, a r e c i b i n d i c a c i o n e s del banco, pero se lo notó eh, fastidioso. Eh, imagino por no tener una salida clara、eh, el equipo dirigido por Blanco y Macalister. Matías Sosa. Sirri Sánchez posicionado para lanzar el centro al área. Ya se metieron los centrales. Una referencia allí. Una palma en el aire de Matías Sosa. Va a venir el centro al corazón de del área. ...con Rostón que rechaza y también había posición adelantada. Se lo llevaban puesto el arquero del Boys. Va a h a e r salida para el equipo de Cristian Santa María que se enoja. Allí ampuloso lo del técnico del Boys. Seguramente dando alguna indicación en la salida del equipo Auriazul. ¿Eh? seguramente tiene que ver bueno para nosotros es imposible ver a quién le da la indicación si、sí、decir、eh, que hablando de buenos pegadores、eh, por supuesto pegadores de, de, de balón matías s osas es uno de ellos tiene un guante en el pie、eh, cada jugada、eh, a balón parado que tenga m á c a l l i s t e r de los pies de matías osas puede surgir algo Pelota ahora de Jergo, quiere p a s a b a e largo, Chabal Ferreira, viene para Montero, lo va a encarar a Fernández,、y、viene Montero, pisa al área, ahí está Montero, mete el centro, saca ahora a l e g o m o r a l e s y le queda nuevamente a Facundo Montero, lo presiona así Fernández, sigue Montero a Mago j u á r y se la deja atrás a p u r t i l l o que lanza el centro al área, la baja hasta nueva, ahora... ¡Chinau! o u n c h i n a o que la manda por arriba del travesaño! Se salvó a c a l i se le en 2 s y esto sigue 0 a 0. Bueno, creo que el único que vio ese pase, porque fue un pase de precio, fue que Víctor c a n o é、eh, le queda el sobrepique alto, a g u c h i n a o que quizás no se esperaba esa jugada,、eh, una jugada clara de o s b o y s está prevaleciendo Montero por sobre Fernández en el sector de derecho del ataque de o s b o y s Mira la salida ahora de m a c a r i s t e r con Fernández, juega largo a la espalda de Portillo para el Tirri Sánchez, gana Lucas González, se choca allí con Portillo, le queda Lucas Rodríguez, que ya apuntó para el Tirri Sánchez. que、eh, No corrió porque me parece que se dio por adelantado y rechaza ahora Brian r o s t o n sobre la banda parada. Facundo Montero allí con la cobertura también、eh, Fernández con falta, dice Pablo Machi. Me parece que la está pasando mal Fernández con Montero. paridad、eh. sobre el sector izquierdo del ataque del b o l s、eh, Hace diferencia sobre el sector derecho. Montero que está jugando un poco más arriba. Recordemos que ha jugado、eh, de lateral derecho y ha jugado también de interno derecho. No lo había hecho de extremo, es decir, su b i d o sobre el ataque.、Eh, es superior、eh, por ese sector d e l b o l s Ahí Pablo Machi con una canillera al aire, se la deja a Benjamín Portillo. Va a venir el centro al área de Palma, o un pase al área de Palma. Viene ahora para p e r e z Gutiérrez, también para Gunchi, no se la baja Gutiérrez. a l l í Alquítica no se la dejado otra vez tal vez. Aquí Gutiérrez, pero recupera Macalister ahora con Ignacio Sion y va a jugar para Lucas Rodríguez. Este se la deja ahora Agustín Cervete, ya apunta para el tirrizal, se está la espalda de Portillo. Pero estaba en posición adelantada Rodríguez en primera instancia cuando pivoteaba con c e r v e t o Va a salir el boys desde la mitad de la cancha. Para nosotros es imposible por nuestro ángulo la posición adelantada. Se queja a Nico McAllister. 7 i e d e c e s t á jugando al límite al límite de, de la posición adelantada eh, McAllister. Eh, más allá de eso, y bueno, que es, es una situación que Luis puede llegar a sufrir, es superior el conjunto local.、Eh, la salida ahora... De Lucas Gonzalo que ya apunta para la fortaleza que tiene el boy, que es Facundo Montero. Ahora gana la, en el aire a g u s t a v o Fernández, el q i í t i c a no es completa. Ahora se la deja otra vez a Montero, otra vez para Canue. La va a cubrir así Leo Morales, que va a la pelota por línea de fondo. Hay salida para Enzo s a r t a Otro drill entre Montero y Canue, que eligió、eh, ese sector para moverse dentro del campo. Es superior, hace daño por ahí el conjunto、eh, local. Va a tener que tomar medidas, McAllister,、eh, para dejar de sufrir por ese sector. Viene la pelota larga ahora de Matías o s a para Cerbeto. Ahora Isaac la rechaza al lateral y cuando se metía Lucas Rodríguez. Ahí, lateral ofensivo. Así en tres cuartos de cancha que va a ser Agustín Cerbeto ya. No, Ignacio Sueño va a ser el lateral. Se mete Cerbeto de c o n a n para Lucas Rodríguez. Así rebota la pelota de Tomás c a n c h e r Avanza unos metros en el ataque. Allí el de Correctivo m a c a l i c t e r Que va a visitar el próximo domingo a la Unión Deportiva Barnesconic por el Torneo Federal Regional Amateur. Ahora. juegan y meten el centro al área bueno sin destino controla bien Brian Rostón pero no había gente en el área de Macalister sin referencia a Macalister hubo un ataque rápido、eh, pensamos que iban a rotar un poco más pero no Lucas Rodríguez、eh, parte de la posición de falso 9 le va a faltar、eh, cuando llegue la hora de finalizar presencia en el área Macalister pelotazo largo de Brian Rostón a l l í saltaba Winchinado se la deja、eh, Winchinado digo bien a、ah, Gutiérrez ganaba ahora Leo Morales ahora Benjamín Portillo ganaba con la testa y se la deja Allí a la u l a r ó f e r r á n d e z para el d e p o r t i de Macalister avanza ahora para decirle Sánchez, se lleva encarga a Portillo, pasa sobre su banda Agustín s á r e n c i o lo deja Sánchez. h a s a n o n i va al piso, Basalo, con un cruce excepcional, protesta la gente de Macalister, pero se gana los aplausos. El experimentado zaguero central ganó con prestancia, con excelencia Lucas Basalo, y así quedó sentido Sanoni, que se llevó a la peor parte. Portillo gana.、Eh... la disputa en la mitad de la cancha queda、eh, el rechazo la segunda jugada para,、eh, para el conjunto macalister fernández la mete bien profunda、eh, creo que、eh, sánchez hace largo el pase a, a, a zanoni viene incluso luca s basalo pero podría h a b e r sido una jugada de riesgo bueno ahí se gana un reto más nico macalister del cuarto árbitro está fuera del corralito、sí. n i c o l á s macalister、eh, se f u e a así hasta la zona donde estaba la jugada Pablo m a c h e g u i rechazado a Brian a v e r e le queda la pelota Lucas b a s a l o que juega para Perú, que recontrola, viene y quiere girar, se detrasa Villa, pero sigue con el balón, juega a largo ahora para Facundo Montero, se viene a s í luchando con Leo Morales, gana con el pecho Morales, no, con falta, dice el asistente número uno de Facundo Montero. Ahí había a parecido el... full, había a parecido full,、eh, Pablo había quedado un poco lejos porque la jugada、eh, fue larga de la mitad de la cancha, había a parecido full, a instancia de línea sale m a c a l i s t e r del fondo. Se lo llevó con ímpetu Montero, se lo llevó puesto a Leo Morales y ahora va a apostar nuevamente al p e l o t a n Se lo juega con su compañero de s a g a Matías Sosa. Estamos en 28 minutos aquí en el Ramón Turner, c e o para e l b o y cero para Matá a y el final de i d a de la zona norte por la sur. Espera la Unión Deportiva de Bernasconi para jugar la final de la Liga Cultural. Viene la pelota ahora de Matías Sosa buscando la punta de Agustín Cerbeto. r o Pasa allí, gana y sale, la deja viva en...、Eh, El área allí se viene con la s pelota s a n a n y va a buscar a l Sirri Sánchez que se mete pisando el área, mete el centro. Benjamín Cortillo que la rechaza e l tiro de esquina, reclama casi que sin fundamentos de Sirri Sánchez. Hay tiro de esquina para Macalister. Buena llegada de Macalister ganando la segunda jugada, terminando con Sánchez, insisto. El Boys había llegado con coberturas、eh, adentro del área.、Eh, falta peso ofensivo para finalizar e s a jugada Macalister. El centro de l Sirri Sánchez ganaba Gutiérrez que d ó vivo allí, pero controlaba Brian Rostones. No le dieron con la suficiente fuerza para debilitar la fortaleza del arquero del Boy. Ya salió allí el arquero y la recupera rápido. El Deportivo Macalister la pierde. Allí rápido o l b y Pelota larga ahora de、Excelente. Matías Sosa para Lucas Rodríguez a la espalda de Arcel. La cubre. El 10 de Macalister busca allí para pivotear. Se mete h a c e d e n t r o Amaga, c u á n t e s e fuera, pero sigue hacia adentro. Filtra Bárbara ahora. Se viene Macalister, pero curia. La pelota Lucas va s a l o para que s a l g a a Brian r o s t ó n Me parece que se pasó en la fuerza de Rodríguez porque se metía bien el t e r r e t o Jugada característica de Lucas,、eh, de derecha、eh, hacia adentro, c u i d a n d o la pelota con su cuerpo y、eh, tratando de filtrar el pase、eh, para los puntas.、Eh, le quedó larga,、eh, llegó bien Brian, eh, pero eh, equilibró el partido m á a t a r e s t e en estos últimos minutos. Sí, sí, sí, son momentos donde、eh, se están eh, eh, prestando un poco la pelota.、Eh, Y el Depo ha encontrado los caminos a pesar de no tener este hombre de referencia de aire que por ahí le puede dar un poco más de aire. Ahí viene el pelotazo l a r c o para el Tirre Sánchez que encontraba con el fecha、no, más, para que se fuera, pero se mete h a d e n t r o Se la va a dejar ahora la o n z a l o Fernández, va a llegar, va a meter en el centro al área. v a z a l o que ya cubría cuando estaba Lucas Rodríguez para empujarla. Ahora la pelota la va a cubrir así a g u s t í n Zanani, que la tocó me parece que sin querer, queriendo dejarla salir. Ahí lateral le paró el Boys. Falló en la finalización Fernández, pero hubo un error Garrafal de Montero que vio que su jugador eh, seguía. Eh, no solamente no p e r f i l ó sino que lo dejó.、Eh, se puso a correr después. y、si、el centro era bueno, era una chance de gol clara para m a c a l i s t e r Surtió así efecto el mano a mano、bueno、del Tirri Sánchez. Amagó j u f u e y se metió hacia d e n t r o para que pase Fernández. Ahí lateral ahora en mitad de cancha para el Depo. a h lo hace Fernández para el Tirri Sánchez con falta. Dice que no. De Brian Álvarez, Pablo Machi, ahora va a salir el Deportivo Macarita, no, sale el Boys, quiere ganarle con picardía a Sanoni a Machi, pero la salida es para el Boys, tenemos 30 minutos aquí en el Ramón Turner, c e o para el Boys, cero para Macarita y se les puede n vivir a través de Radio Permés, 106.1, FM Sur, Bernasconi. 104.3, lo pueden escuchar a través de FMC u r b a r Mascoli.com.ar desde cualquier parte del mundo. La salida es para Orgos. Ahora, por un álvarez que q i e r e jugar para Facundo Montero, se le va largo el control, pero、eh, la sigue controlando. Se le quiere pescar Fernández, pasa el quítica, n o v a más la juega, bárbaro, para Palma, la enseña para que juegue hacia el sector i z q u i e r d o Se viene w i n c h i n a o pasa a r c e l ahí está w i n c h i n a o se la deja. Así a r c e l e s lo va a presionar Cerbeto, mete el centro a r c e l r se mete Gutiérrez, pasa de largo y le queda ahora a la u s a d o Fernández que logra hacerla rebotar en Facundo Montero. Ahí lateral para m a c a l i c e r que va a ganar aire en estos segundos. Fui、eh, modificando mi, mi comentario a través que pasaron los segundos. Primera vez que recibe abierto por izquierda un chinao, d le permitió hacer el drill con Tommy Arcelor, fue un buen centro del lateral por izquierda、eh, de、um, Olbos,、eh, que no pudo conectar Jero Gutiérrez. En todas las jugadas, m u n c h i n a d o estaba recibiendo cerrado, con lo cual le hacían 4-1 a b u t i é r r e z en ofensiva. Recibió abierto, primera chance por ese sector. Oh, fue al piso Leo Morales, ahora sin falta, no con falta, dice Pablo Machi. Me parece que puede haber interpretado fuerza b i e s medida el árbitro del encuentro. Cuando se lo llevó a puesto, lo que había hecho e crítica no, no es bárbaro. No ¿sí? pareció full, no pareció full, sí que fue、eh, al suelo、Bonito. de manera vehemente. Eh, no hubo tarjeta así que consideramos que paulo debe haber、eh, pensado eso insisto、eh, si un chinado、eh, no juega abierto en ofensiva d o l b o s juegan cuatro defensores contra gutiérrez solo、eh, en ofensiva a ver si va a venir una de pizarrón ahí viene palma jugando cortito con el kit y q u no le pasa a montero otra vez le tiene la flota para palma está solo el kit i q a no es que la para a h í j u e g a para montero y la de pizarrón nomás se va a venir el centro de montero rebota la flota d en fernández y la va A rechazar por la punta Lucha, Jim o r t e r o levanta los brazos para que no haya、eh, falta, pero la pelota la hace rebotar inteligente Fernández. e n Montero no surtió efecto la de pizarrón para Olbois. Hay salida para eso, Sarta. Sucesión de toques、eh, que buscaban liberar a Montero. Olbois no tiene que desaprovechar esta jugada. Tiene,、eh, en mi consideración, mejores c a b e c e a d o r e s que,、eh, que Macaí. Treno una pelota para meterla directa al área, sobre todo con los grandes pateadores que tienen. No desborda, ahora Sanoni. Así a、ah, Montero se viene Sanoni. Quería jugar para decirle, Sanchi, pero es para Lucas Rodríguez. que picaba en posición adelantada, estaba un pasito adelante el 10 de Macarister, que a mi entender está protestando sin razón porque desde esta visual se veía clarito como picaba un pasito adelantado, ya salió el Deportivo Macarister, el, el Club b o i c o n e va a ser jugado para Ishag, jugado por el sitio izquierdo para hacer otra vez para Ishag, avanza en la salida. All Boys con tranquilidad la pelota es para Brian Álvarez lo va a presionar allí Agustín Sanoni retrocede con Brian Rostón que ya dos, dos pasos hacia atrás y juega largo para Jero Gutiérrez va a luchar así con Matias hacia la baja e Jero Gutiérrez ahora a palma s ya solo Montero pero juega cortito a l l í con Berja Portillo se la s e d e al 8 de All Boys que quería jugar、eh, filtrado allí para Brian Álvarez recupera m a c a l i s e r ahora la pelota en a c z u z ú ñ i g a Se viene con el t i r r y Sánchez, lo va a encarar a l l í a、ah, Benjamín Portillo con falta, se lo lleva puesto con el hombro. El hombre de All Boys le、eh, señala a l í el t i r r y Sánchez que son tres faltas consecutivas de Portillo. Hay tiro libre para el Deportivo Macalister en 34 minutos. Y tiene, tiene razón. razón, error de Gato Palma, un pase horizontal e l medio de los que no se tienen que dar. Eh, vino eh, la contra de Macalister,、eh, creo que tiene razón Sánchez con respecto a la cantidad de j u l e s de Portillo, no han sido importantes, pero j u l i es en fin. consecutivos s í viene el centro de tirre sachez al primer palo sale allí creo que t i e n recel en el barrio dice la p e l o t a de y a el ferreira juega en la izquierda para tirre sachez le da de memoria ahora en el centro son cuatro hombres de oro y gana allí ven camin portillo en la cobertura la pelota de agustín cervetto se va a venir cervetto a l l í se la deja su hija pisa al área lo viste c a no es de, de Canoé, queda la pelota a s í viva cervetto la saca bien brian álvarez ahora y la pelota de tomás o r s e n a l se la deja sobre la banda izquierda Ahora para que rechace largo el crítico, que va a luchar así, Jero Gutiérrez, se viene Gutiérrez contra dos hombres de Macalister, se viene Gutiérrez, pasa Montero por el otro lado, avanza Gutiérrez, sigue Gutiérrez, hay falta de Morales, bueno, del t i r i Sánchez, dice Pablo Machi, la jugada personal de Gutiérrez, picaba Montero por el sector derecho, hay un tiro libre, bárbaro para el b o y c en e 35, bien j u g a d en potencia, no lo puede todavía resolver ese problema, tiene que doblar esa marca Macalister. Eh, cuando le toca a Matías Sosa、eh, marcar a Gutiérrez,、eh, le ganó en la aérea, le ganó en la segunda jugada,、eh, una vez que se pone de frente de potencia, es muy difícil eh, eh, de pararlo, situación clara de gol, tiro libre, tiene para el e j é r p i t o me arreglo、eh, por Cristian Canoe. Todos los números se los lleva el exhombre de San Martín de San Juanes, Cristian c a n o que posiciona la número cinco en、eh, la circunferencia del área grande. La mini circunferencia, media circunferencia. Ahí está c a n o d é también Palma, un especialista en la pelota parada. Cinco hombres en la barrera, pone zarza. Le hace señas así a Pablo Machi para que no se adelanten en la barrera. Espera el oriundo del Pachiri para dar l a o r d e n Las referencias así de c a n o d é también de Palma. Va a v e n i r el tiro libre. Pero Arriba de la barrera, Kitty. Puede ser y l o í d o con buena dirección para que baje a tiempo. se mete Salsa que está tapadísimo por t o a la barrera que i p u s o a l í la a r q e r a de m a c a l i t e r cuando tenés un excelente、eh, golpeador de balón vos tenés que cuidar tu palo、eh, si el golpeador hace lo, lo suyo no hay nada que hacer ahí está c a n u e rebotan e la barrera ahora y él allí gana el rebote de Beja p o r q u e d i se la deja para cuando Montero se va a animar a la personal p e r o la gana ahora allí Leo Morales、bueno, que está haciendo un buen trabajo l a d e j o corta ahora te viene Montero, te la deja así a、ah, Palma era acá no es quien la manejaba ahora sí la pelota es de Palma, te la deja otra vez acá no es pasaba de largo y la recupera el departido Macarizera va a salir de Sánchez con potencia sigue avanzando Sánchez le tira no menos de dos p a s a d a s allí Brian Álvarez y se va a ganar la roja, la roja Brian Álvarez bueno acaba de necesitar el apoyo del comentarista Yo vi dos patadas en el aire de Brian Sánchez, pero yo creo que con una amarilla se solucionaba el problema. En 37 minutos, le pone picante p a b l o Marcha en la final de ida, se va a escuchar Brian Álvarez en el Boys. Bueno, en la sucesión de pases en la asociación、eh, que tuvo el Boys,、eh, hubo pérdidas, se puso a correr Sánchez, que lo quedó bien por,、eh, por el medio. Brian Álvarez、eh, le quiere frenar la carrera, es cierto que tira una... Eh, como si fuera、eh, una patada al aire solamente para cortarle la carrera para mí es un error pero garrafal de p a o l o Machi si ¿sí? es una en final、eh, me llama realmente la atención porque es un, es un, es un árbitro que deja jugar、eh, y que estas situaciones normalmente las equilibra No fue violento,、eh, es como si hubiera sido una sujeción, como para explicarle a la gente que nos escucha, una sujeción de una camiseta, al menos lo que nos pareció a nosotros en primera instancia, me parece que es eh, eh, un error eh, eh, del árbitro que, bueno, ahora cambia el partido. A, a mi entender estaba buscando a Brian Alvarez la falta táctica, la famosa la falta、sí, táctica.、Eh, en primera instancia lo quiere tomar de arriba, gana en la carrera、eh, y, y después、eh, lo baja, pero sin tirarse al piso, sin v e m e n c i a sin violencia realmente una falta e s t a b a a 40 metros del arco con dos defensores de los buenos del arquero la verdad que me cuesta interpretar esta e x p u l s i ó n la primera incidencia de la noche aquí en el ramón turno se fue expulsado b r a n á la v r e z a los 37 por p a o l a luego de una falta al tirri sánchez que viene de ser expulsado casualmente el、eh, domingo por y ahí salomón en este caso el、eh, domingo allí en la ruta 5 y fue roja directa le decimos a la, a la audiencia por lo tanto mínimo dos fechas、eh, se、si、lo pasa la final ahí está en el centro de matías sosa jugó de memoria así para sanoni va a venir sanoni amaga, desde centro de la m a g a mete e centro y rebota la p e l o t a por dicho q u le queda sanoni a h tira la esquina para m a c a r i s t e y no menos de cinco hombres del deportivo macarister le van a p r e n e r s a r Ah, muy p o c o Inteligente Macalister en reclamar esta jugada. Pareció que pegó en la mano, pero Portillo con la mano detrás de la espalda. Y、eh, s e gana una amarilla, ¿la amarilla para qué, b u e n o No puedo ver. No, pasa, para, Montero.、Eh. para Montero. Para Montero, para Montero. Hubo exceso en el reclamo de Macalister sin sentido.、Eh, no iba a correr a penal, no lo fue.、Eh, mano detrás de la espalda para, para Portillo. Marcó muy bien dentro del área como tiene que ser hoy.、Eh, hoy en día,、eh, bueno, se puso caliente el partido. Va a venir el centro al área, tenemos 40 minutos, cero para Balbo y o para Macalister, viene Matías Sosa, mete el centro por abajo, la rechaza, Jero Gutiérrez, con alguna dificultad, ahí, tiro de esquina nuevamente para el Deportivo Macalister, y ahora, sí, creo que es donde no, r e t tiene... r a l o s defectuosos de Gutiérrez en la zona, pero cuando uno está en la zona, la pelota no tiene que pasar, aunque haya pifia y vuelva a ser córner, es la jugada que más comienza. Ahí va a venir、eh, nuevamente Matías Sosa, Se suma c o m o una opción allí el Tirre Sánchez, viene el centro de Sosa, p r i m e r paro ahora sí gana completando en el causazo, Jero Gutiérrez le queda nuevamente a Matías Sosa que amaga una vez q u i era a n i m a r sale de borde, pero le gana a Winchina ahora con inteligencia, sigue con la pelota Winchina, o la hace rebotar el hombre ex general Belgrano, hay salida para Benjamín Portillo y lo que te iba a mencionar, macho, es cuando el árbitro ahora gana un protagonismo que es innecesario. Y, eh, estoy tratando de, de, de rebobinar la jugada me pareció totalmente necesario los metros que tenía por, para, para correr sánchez yo no sé si vio、eh, que el full fue digamos, con fuerza desmedida me, me, me cuesta interpretarlo sobre todo con un hábito como pablo l b u y queda con m o n t i l l o de cuatro y por t i l l o p a s a en la mitad de la cancha、eh, va a jugar、eh, un poco desequilibrado de s e q u i i l b r a delante o、eh, a d con gutiérrez、eh, bien de referencia y g un chino s í ahora más cerrado Y si antes j e r o e u Tierra estaba en soledad, ahora se las va a tener que arreglar、eh, de otra forma. s í、eh, Apostando eh, a las bandas、eh, 4-1-3-1 en c a n c h a l u i s con Montero de 4、eh, y Portillo en la mitad de la cancha. Miren la pelota ahora que gana Facundo Montero, allí se avanza ahora, pasa la línea en la mitad de la cancha, lo quiere pasar en velocidad, Sanoni、bueno, lo que se ha puesto. Ah, Ay, pensé que se venía la compensación, pero lo amonestan ¿no? Agustín Sanoni. Y... Y、si me preguntas a mí, correcto, Paolo, golpe en el rostro sin intención es amarilla, no hubo intención de Zanoni, quiso frenarlo, pero bueno, en este tipo de partidos por ahí existe la compensación. Si me preguntas a mí, era más expulsionista que la de, no era ninguna de las dos, pero esta, es brazo en alto, le corta la carrera, creo que fue a la altura del cuello, no hubo intención de golpearlo,、eh, era full,、eh, está bien la amarilla. Si vamos a lo, a lo estrictamente, Eh, futbolístico es una falta similar porque costó un avance ¿sí? Sí, un poco más lejos y con, con más jugadores en el campo、eh, de la visita y en el centro de montero la ganaba jero gutierrez ahora se la va a dejar algún c h i n a o pero la gana así un hombre del d e p o r t i v o m a c a l i z e le queda vivo allí a lucas b a s a l o que avanza toma la lanza y juega ahora sobre la izquierda para algún chinado a, a controlar y juega con la recera hacia atrás Avanza, entre cuatro r de cancha, hace un a u t o f a t a y lanza al centro al área, h a c e ponga Salsa, peligrosísimo, lo del arquero de Marcaiser que no logró controlar, ahora la rechaza Agustín Zaroni pero no logra que se vaya por l í n e a lateral, lo de Salsa en el aire fue peligrosísimo para el Boys. En d e b l e Salsa, una pelota、eh, a priori controlada, insisto, no sabemos cómo está el viento puntualmente adentro de la cancha, tenía margen para e、eh, r era, era, era un brujo ú realmente. Se venía la de Jero Gutiérrez, la ganó bien así en la cobertura de ¿no? s a l v o Macalister, ahí en la suceña Facundo Montero va a venir en centro al área, a... la quiere peinar Gutiérrez, pasan todos del a r g o con una、eh, tijera espectacular, saca ahora Macalister desde el fondo, de la pelota de Lucas Rodríguez, p e l i g r o s o se a m e a p e viene i s a í a para Gutiérrez, sale s a r s a que trata de ganarse algún contacto que no existió, va a haber salida para Macalister, de laboratorio. Golboys, lateral ofensiva, Montero la mete a l área, lo hizo subir a Fede Izague、eh, con 10,、eh, que está en la s a l a central, lo hizo subir、eh, para buscar la pelota aérea en el vértice del área. Fueron los dos, Gutiérrez、eh, y z a g u e、eh, y c o n s i g u i e r o que buscaron.、Eh, le quedó、eh, al jugador de McAllister, pero era una jugada de riesgo. Queda tirado allí en Sosalza, se va a llevar algunos segunditos. Entra... Allí el auxiliar del Deportivo m a c a l i s t e Tenemos 44 minutos de juego aquí en el doctor Ramón t u r n e s por la final de ida de la zona norte. Campeón de la apertura y del c r e c h u r a están 0 a 0. Como incidencia, los 37 se fue expulsado b r y a n Álvarez en Olbois. Lo enfría, zarza al partido. m a c a l i s t e con uno más no tiene apuros en jugar este partido. El empate le sienta bien. Seguramente va a tener、eh, algún momento de su prioridad e en el segundo tiempo, sobre todo si sigue con, con un hombre de más. fue full de gutiérrez por supuesto que, que no era para que entre la atención insisto lo enfría macalister l、eh, quiere recombar un poco las ideas a ver si eh, puede desde、eh, la posesión、eh, del balón、eh, superar o、eh, el v o i s e l balance del primer tiempo superior o el v o i s e n llegadas y en volumen de juego algo de s a n o n i algo del t i r r de manera vertical y no mucho más、eh, fue superior el equipo local en este primer tiempo bueno mientras en z o s a r s a trata de reponerse Ya casi estamos en tiempo cumplido. Ustedes, a través de Radio c e r m é s están viviendo esta final. 106.1 r a d i o c e r m é s c o m FM Sur Bernasconi. 104.3 fmsur Bernasconi.com.ar. Desde cualquier parte del mundo se va a reponer así en su zarza. Cinco más. Da Paolo Machi. Para mejor. cinco、tiempo. minutos más del final es disfrutar de este juego. Ahora se puso un poco frío, pero el partido de d e n t r o de la cancha. Es de alta temperatura, sale c u a n Don Macalister, la va a poder sacar m á s limpia ahora.、Eh, vamos a ver qué pasa e、eh, l segundo tiempo. Viene la pelota ahora de Matías Sosa, que ya apunta para el t i r o y Sánchez, que va a tener el duelo ahora con Facundo Montero, la rechaza a Montero y le queda a l e o Morales, la controla e l Deportivo Macalister de ahora con Ishael Ferreira, se le va a largar el control, pero sigue. Ahí estaba Ferreira, juega para z a n o y i e n g a n c h a h adentro, c i a va a luchar con Basalo, van al central ahora y se la deja a Palma para Canueca, n o e para Montero, Montero que juega ahora para que gane. Así Ignacio Zúñiga. La pelota la va a controlar Morales, no llega, se la quiere llevar ahora. <ríe> Como un chico Morales, pero j u e g a largo el、árbol. quítico, no es para Gutiérrez. Ay, avanza, Gutiérrez va a demorar a Sosa. Gutiérrez, g u t i e t i é r r e z La pelota no la puede controlar Sosa, sigue Gutiérrez allí, que estaba volviendo de los Ay. en la bandera levantada en línea, sí, era Osay después de la jugada que disputa g un tirón, fue una jugada clara de los Boys,、eh, muy flojo en el cierre, pero es un error garrafal de l i o n e l Morales que se queda con la pelota. para retener el lateral, pero lo que hizo fue detener de, de su、Dale、marcha.、Eh, fue detener su marcha. Lateral, rápido, críticamente, de buen primer tiempo、eh, para el peligroso Jero Gutiérrez,、eh, endeble en los centrales de Macalister. Viene ahora la p e l o t a para Agustín s a l o n i juega para la u t a r o Fernández, se d e s e n t e n d i ahora el Tirri Sánchez y l a p e l o t a s de Luca a v a n z a d o que ya a p u n t ó para Jero Gutiérrez. Vale, ya lo s i con Matías Sosa, la dejó viva Sosa. Ahí está Gutiérrez con cuatro hombres. a v a n z a Gutiérrez, lo va a desbordar allí. El b r a i o n alto m é Morales. y paolo machi dice que está molestado l o va a molestar entonces a l r e o morales y el partido se empieza a cargar de amarillas nuevo duelo ganado por e r ó n i m o gutiérrez contra matías s osa no solamente gana el duelo sino que le queda la segunda jugada、eh, muy mal en las coberturas macali pero sobre todo en este último、eh, periodo de tiempo que o l hoy tiene uno menos、eh, y en la jugada siguiente full、eh, obstrucción De, de morales con brazo otra vez en el rostro está bien sacada la amarilla、eh, no es roja pero solo gutiérrez lo está complicando e l i g i ó bien、eh, el lado para moverse dentro del campo de juego el goleador auriazul va a venir el crítica n、no、u es también gastón p a l m a la orden、Palabra. de paolo machi a h itaca no es arza con alguna dificultad en el control controla Iba a salir creo que le pegó así con fuerza, o si hizo mal en la jugada anterior, Sarsa, que él me parece que e s trae para animarse. ¿no? Son e l e s t o s esto lo digo como futbolero, son e l e s t o s de excusas.、Eh, era obvio que Canuel iba a pegar el arco después de las últimas i n t e r a c c i o n e s de Sarsa.、Eh, no le dio tiempo、eh, a los compañeros de,、eh, de poder ir a la segunda jugada del arquero.、Eh, mejor o el voy. e l o t r o ahora de Sanoni que lucha allí, pero lo rechaza Palma ayudando de los relevos. Viene j e r e Gutiérrez, gana ahora. No marcan、eh, ataque m a c a l i t e r e Leo Morales, ahora sí j e r e Gutiérrez picaban, parece un pasito adelantado. El juez de línea posicionado allí, señala la, la posición adelantada de j e r e Gutiérrez. Iba a decir que había quedado desguarnecido m a c a l i t e r e Sí,、eh, no marcó un ataque, una jugada encima que no estaba armado en、no、ofensiva. Eh, eh, estaba en posición adelantada de Gutiérrez, pero bueno, es peligroso si lo dejan. Eh, si lo dejan en esa zona pelota ahora allí de palma para el kit que no se la bajaba jero gutierre se lo hace ahora con facundo montero no con palma ahora viene para w i n c h i n o allí lucha con、eh, l de morales hay falta dice paulo mochi a w i n c h i n o y recién no nombré r o d r e z ya un rato que no aparecía al 10 de Eh, se relajó desde lo táctico después de la fusión del boys y、eh, a partir de la segunda jugada el equipo local sigue teniendo、eh, la posesión otra vez ganó ahí ganó Jero Gutiérrez pero fue largo el control ahora ya el Ferreira juega largo para Agustín Cerbeto la pelota la gana ahora a a c e r c e la deja Lucas Vassalo para Palma allí avanza con la pelota El、eh, palma no es Facundo Montero quien está así, era Palma, digo bien, ahí viene con la pelota, ahora i n c h i n a d o se va a animar al desborde, va a lanzar, el centro sigue,、sí, m i n c h i n a d o ahí está, va r a hacia afuera, pero se mete hacia d e n t r o juega cortito, ahora con Palma, pica, así Portillo también, Jero Gutiérrez viene a la pelota para, Gutiérrez va a llegar, no llega, lanzó, así el, el pie en alto, no llega. El 9 de All Boys, hay salida para esa f a r t a Lo buscó el gato, no hubo el desmarque、eh, hacia adentro, hacia el punto penal que le marcó el gero, se la tiró pinchada, abierta a la espalda del segundo marcador central. Era una situación clara, pensé que le pegaba al arco como por los últimos minutos de e Salsi. La orden de Paolo Machi, allí señalando la mitad de la cancha, se acercan sus colaboradores. Ha finalizado estos primeros 50 minutos en el doctor Ramón t u r n e s a través de Radio c e r m é s están viviendo. Esta final de ida acaba de terminar d el primer tiempo. Cero para All Boys, cero para McAllister. El equipo local con uno menos tras la e x p u l s i o n e s de Brian Álvarez a los 37. Equipos cargados de amarillas, dos para All Boys, cuatro para el Deportivo McAllister. Vamos a tener seguramente un, primer tiempo, un segundo tiempo electrizante. Se van los equipos al vestuario y nosotros, con este comentario de Nacir Leones, hacemos lo propio a través de Radio c a r n e f e Bien, superior al Boys en el balance del primer tiempo,、eh, arrancó mejor m a c a l i s t e r pero después、eh, lo fue sometiendo el equipo local.、Eh, buen partido de c a n u b buen partido de Montero,、eh, buenos b r i l e、eh, s por el sector del ataque derecho al Boys. Indomable Gutiérrez, lo veo、eh, muy endeble a los centrales de, de,、eh, del equipo visitante, que aún、eh, con, un hombre, con un hombre más no pudieron acomodarse. Si, si no conté mal, fueron cuatro situaciones claras para o l Boys contra. Eh, ninguna de m a c a r i s t r más allá de algún centro en la visita、eh, algo de sanoni con su verticalidad y algo del tigre sánchez que le causó problemas a benjamín portillo 11 versus 10 termina、eh, el primer tiempo veremos qué nos espera、eh, la segunda etapa comentario de nacir leones a través de radio p e r m é s a través de fm sur bernasconi nosotros nos metemos en tanda comercial a, a través de radio p e r m é s Ya venimos con los segundos 45 minutos en lo que hasta el momento es o l b o y 0, Macay r 3. Radio c a r m e s 106.1 Espacio Publicitario. Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación. Al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el Gobierno Provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo nueve mil novecientos millones de pesos en veintidós obras para mejorar las investigaciones de treinta y nueve instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en dieciséis jurisdicciones de todo el país. c o n o c e m á s en argentina.gov.ar barra ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. La CPE te recuerda. Para mantener el subsidio a la energía, tenés que completar el trámite que establece el Gobierno Nacional. Si no te registras, automáticamente estás renunciando al beneficio. Todavía estás a tiempo. Entrá en www.argentina.gov.ar/subsidios y hazlo. CPE, tu cooperativa. Obras para el bien de la ciudad. Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de todas nuestras vecinas y vecinos. Llevamos ejecutados más de 4.000 metros de cañería de agua potable y hemos cambiado más de 300 medidores de agua. t o a i crece con vos. Municipalidad de t o a i La provincia construirá 16 nuevos centros de desarrollo infantil. Estarán ubicados en distintas localidades del territorio provincial. Los Centros de Desarrollo Infantil están destinados a niños y niñas de 45 días a 4 años. Son espacios de educación, cuidado y promoción de derechos. Ministerio de Obras y Servicios Públicos, La Pampa, Gobierno en Acción. En IPF Agro somos energía que potencia y acompaña el desarrollo de tu campo con un portfolio de calidad en protección de cultivos, mezclas a medida para la nutrición de tu suelo y la exclusividad en semillas y linox con tecnologías que se adaptan a tu región. A ello le sumamos combustibles y lubricantes con la más alta calidad para motorizar tu rinde. IPF Agro, todo eso que necesitas en un solo lugar. En septiembre, octubre y noviembre, aumentamos a 20 mil pesos la asignación familiar por cada hijo y o hija de los trabajadores registrados de menores ingresos, llegando a más de un millón de familias argentinas. e n c o n t r á m á s info en anses.gov.ar. Anses, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país, no es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. Utelpa. Construimos derechos en la escuela pública. El cafeto es más que un café. Es un buen lugar, un lindo momento. El cafeto es un bar, un restaurante. Y un encuentro entre amigos. En el Cafeto desayunás, almorzás o cenás y haces tu pedido al 43-3464. Minutas, plomitos, pastas, pizzas, bebidas, comidas elaboradas. Te esperamos en Pellegrini 327, Santa Rosa. El Cafeto, mucho más que un café. Entregamos más de 55.000 viviendas en toda la Argentina.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 Unida y, vuelta. unida y vuelta. Todo lo que va, viene. Todo lo que sale, regresa. En el aire nos acercamos, latimos y nos construimos. Un viaje aprendiendo a escuchar Radio Kermés. 106.1. もう1回目の世 Nos escuchamos con el corazón. Bailamos. Nos reímos. En el 2022 empezamos a recorrer el décimo año de esta linda locura. Radio k e r m e s 106.1: Un lugar en el mundo y una forma de ser. k e r m e s 2022. Una cosa de locos y de locas, pero con los patitos en fila. Muy bien, regresamos al doctor Ramón t u r n e s 22 protagonistas, en realidad 21 protagonistas en cancha. Sin modificaciones, los equipos para este segundo tiempo: los de Cristian Santamaría y los de Alexis,、eh, Alexis Blanco y Nico McAllister. Y ahí está Pablo Macho e n e r n a n d o a sus colaboradores. Se y... para con los laterales abiertos, s o l o s o n uno menos. Montero viene abierto por derecha y a ser por izquierda va la pelota hacia el c e r t o r o de l derecho. Ahí viene la pelota, ahora filtrada, largo para el Tirri Sánchez. Se va a animar, hermano, hermano, va a pisar el área, se viene el Tirri Sánchez, se animó la p u e s t n larga y se salva. Se salva,、Maca! se salva el boy. Se animó el Tirri Sánchez, la pelota rebotó en、eh, Roston. Bueno. A ver qué dice Machi. No, a mí me parecía que no había pegado. Efectivamente, la、nadie. pelota pegó en el palo y se fue. Pareció que a Brian se le filtró、eh, por debajo eh, eh, de los brazos. Eh, eh, lo comenté recién. Salida con laterales abiertos, hubo pérdida.、Eh, pelota directa y se metió el、eh, Stirby、eh, entre los dos centrales. Corrió, le quedó,、eh, a mi entender,、eh, muy angulado el remate. Aunque le salió el primer palo,、eh, la primera jugada de r r i b a no le mataría a t e n e el partido. A los 40 segundos tuvo la primera, m a c a i s e creo que la más peligrosa e l encuentro para el equipo visitante. Ahora la, la cancha j u e a h o r a la pelota ahí sale, busca en la punta, Winchinau、no, se va a animar allí, la persona e c o n t r a Martín Morales la sigue a v a n z a n d o ahora, Tomás Tercer, l e hace rebotar allí, es ¿eh? Morales, h a y r e p o s i c i ó n ahora. Para Boy Boys en los brazos de Tomás a r c e r la p e l o t a es de Izague que mete el cambio de frente ahora largo para el crítico que no iba a luchar allí. Gana de cabeza con el tirado de Jaru n Tierre, pero rechaza de un o r e s t á a la altura allí. g a n d o Lucas va a estar a la baja ahora. Agustín Chalén, controlada con el pecho y se anima la personal, pasa de largo palma. Lo va a presionar allí, Montero, así Montero. Para Lucas Rodríguez que quedó, estaba habilitado, pero quedó、eh, a contrapié el número 10 de m a c a l s t e r Va a salir Ryan Roston. Bueno, mejor es que en los primeros、eh, segundos del segundo tiempo. Eh, fue el de marque de apoyo Rodríguez, la Juárez pedía que, que, que rompiera la línea.、Eh, Olvóns mime la imposición,、eh, 4-1-3-1,、eh, con Montero en el lateral derecho y Benja Portillo en la mitad de la camiseta. Gana ahora, ahora Facundo Montero, juega d l g o para dejar el Bustinero, no puede así Matías, o sea, ahora sí, l o g r a Curis rechaza Leo Morales, ahora también、eh, va a ser l o s p r o p i o que s、sí, Facundo Montero, que la v i r e n la de atrás, ahora Ignacio Zúñiga sigue con la flota, Zúñiga no es sé, ese q u i é n está a l l í、sí, Anónimo. Que estaba sobre aquel sector buen partido de Sanoni de los más destacados de mecánicos junto con el Tigre Sánchez、eh, rompe con pelota dominada muy bien la s línea s jugaba de memoria ahora palma para Jero Gutiérrez ahora vuelve a anticipar palma pasa de largo allí en las alturas y va a luchar con la pelota allí lo dejan para Jero Gutiérrez pibo se arma la gobinche y n a d o y con la cabeza se la deja ahora s a r el Ferreira para que venga en su salsa con la salida de mano para Agustín se repite y se va a l e g a r el personal pasa de largo más al ser Por infracción, dice Pablo m a c h i Y, y... y... ¿Sí? por full, dudó hacerlo, mandó Cristian Santa María, ante la duda, llegó tarde, falta necesaria detrás de, mi de en la mitad de la cancha,、eh, hay que tener cuidado ahora con,、eh, con el jugador de Mendo ¿no? Ron, sobre todo en c a a n c h a va a tener la oportunidad, m a r c a i s t e de sacarla、eh, más fácil, limpia del fondo. e l o t r a larga ahora de... Matías Sosa para Lucas Rodríguez, se la quiere bajar Agustín Cerbento, Pichamas y Conde. No vas a r c e r l a sigue manejando Rodríguez, pasa sobre la banda ahora Morales, lo va a cubrir Winchinao. Es efectiva、eh, allí la cobertura de Winchinao, válida para Brian Roston. Y nosotros, Nacho, creo que tenemos que rectificarnos, ¿no?、De、bueno, que...、eh, tipo... sí, en realidad, por lo menos en lo que había sido nuestra apreciación, se había o c u r r i d o Pablo Manchi, consultamos aquí con los colegas en la platea. Eh, dicen que fue una sucesión de golpes sin violencia pero、eh, sin disputar la pelota de、eh, Brian Álvarez y que era correcta la roja、eh, sacada por Pablo Morales la pelota era ahora para que la filtrara un hombre así pasaba de largo rostro y se venía Morales que había roto líneas se metía a Tirley Sánchez también me parece que en la jugada pedía jugar por el otro sector n o Eh, no hubo vista periférica del Tigre Sánchez. Si、eh, cambiaba de lado, eh, entraba eh, Zanoni solo、eh, liberado por el sector、eh, izquierdo del ataque de Macalister. Tres minutos y medio tenemos aquí, el doctor Ramón Turnes. Cero para o r u l l y cero para Macalister. s jugando con uno menos el equipo de Cristian Santa María por la expulsión de Brian a l o r e z a los 37 de la primera parte pelota. Larga de Roston para que gane el k i t t i c a m u、no, e l Completa ahora a Jignas y Zúñiga. Se la deja a Lautaro Fernández. Y s a n o n i tiene terreno. Ahí está. Con pelota dominada. s a n o n i le va encarada Montero. Se viene s a n o n i Va a jugar para el t i r r e Sánchez. Se anima a la personal. Me parece que pecó de g o í s t a Y la recuperó. Palma. Y se viene como una tromba. Ahora Montero. Avanza. Pasa la línea. d e o n i n a de cancha. Sigue Montero con pelota dominada. Pasa ahora. Pero Lautaro Fernández lo cubre bien. Peligroso. Ahora l o de Zúñiga para el medio. Gana el t i r r e Sánchez. Se la d e j a ahora. Yael Ferreira que juega. Para Martín Morales jugaba para Sirri Sánchez otra vez, pero gana Federico Isaague, se viene para f e r r y Gutiérrez, lo saca con el codo Matías Sosa, pero... c u b r e bien ahora cuando se venía Winchinao allí Morales, la vuelve a recuperar Winchinao. Muy bien, allí lo del atacante sigue ahora para Jero Gutiérrez, avanza Gutiérrez, se la deja a Palma que gira hacia atrás y rebota con el k i t t i Canoe. Pasa ahora por el otro lado Tomás hacer la rebota a u i n c h i n a o Previamente, nuevamente, ahora viene Tomás hacer para el k i t t i Canoe. No lo encuentra allí a Palma, rechaza Matías Sosa, se la deja Lucas Gutiérrez, se te hace lo propio con Chávez Ferreira y se viene ahora la pelota para Agustín Cerbeto que toma el envión, pero es excelente la cobertura de Chávez. h a laterales para Ante... Hubo error en el pase de Cristian Canue、eh, buscando romper líneas, pero necesita eso, lo necesita que salga、eh, del sector derecho del campo、eh, Canue,、eh, necesita hacerse de la posesión、eh, con uno menos y sin jugadores eh, eh, de marca.、Eh, va a perder la posesión、eh, Olví, si no eh, hay eh, rotación en esa línea. Ahí rechazaba Federico Aichá que no podía hacerla rebotar、eh, y nuevamente a h í lateral ofensivo para el equipo. De la dupla técnica, Blanco Macalister. Ahí está. Muy、Palacero. bien, y cague en el cruce de, defensivo recién. Es uno de los fuertes del segundo marcador central del Boys. v e n í a al centro ahora de Morales. Sin la comba suficiente para que se meta el t i r o d e Sánchez. Va a haber salida para Brian r o s t ó n que lo va a hacer por abajo. En los dos p u l e s que tuvo detrás e mitad de cancha, en los dos laterales, Macalister estuvo para reiniciar el juego, para dar vuelta、eh, el balón hacia el otro lado y eligió igual. Eh, jugar directo、eh, le tiraron dos pelotas verticales aéreas a Lucas Rodríguez que obviamente terminaron en la cabeza de Lucas Basalo saltaba allí peligroso Winchinau con infracción dice Pablo Machi o hay lateral vamos a ver que dice hay lateral para Macalister señala los lindos del Pachiri Pablo Machi va a ser el lateral allí Martín Morales no es falta de Winchinau finalmente dice Pablo Machi va a salir Matías Sosa para Agustín s a n o n i que se va a animar allí en la personal con Facundo Montero pero no es bueno el envío de Sosa lucha allí en q u í t i Canue con Lautaro Fernández avanza Fernández con pelota dominada se la quiere dejar atrás a s a n o n i y lo logra ahí está s a n o n i rebota allí con Ignacio Zúñiga lo propio ahora ya el Ferreira que gira y encuentra Matías Sosa que、eh, Lo hace de memoria allí, para c e r v e t o va a rechazar ahora con pierna derecha. Así Tomás Espensela deja a Palma que la baja excelente ahora en el círculo central. Ahora para el crítica, no de memoria, para j e r e m u Tierra a la espalda de allí, m o r a l e s que mete el cruce la rechaza e l tiro de esquina porque se venía no de los boys. A ver, salida desde la esquina para el equipo de Santa María. v a m o s a m u t a r los ataques los boys cuando tengan la posibilidad de golpear la c u z buscar. Eh, el cuadrado que hay entre el primer macro central y el lateral derecho va a buscar hacer daño con Gutiérrez que eligió ese lugar、eh, para, para jugar este segundo tiempo parecía que iba a lanzar muy chinado pero se acerca el especialista Cristian c a n o é ya subió Basalo, Tamir b é i Chague va abierto el c o r n e r seguramente va a ir rápido e la zona se quedan a r c e r y Montero para la contra, el Tigre Sánchez y obviamente como única referencia En el Deportivo Macalister va a venir el tiro, el tiro de q u i n a del Iquitica Nueva, y c o r a s o n del área, no hay segundos para trabajar, no, la bajaba, y Matías Sosa que la va a rechazar, s、sí, i le gana el zague, la posición ahora peligroso l o d e Sosa cuando iba hacia la disputa con i l zague, está recompelado dominador Agustín a Cerbeto, se anima en la persona, l ...y l o pasa e largo Winchino, no hay falta, sí hay infracción, dice Pablo Machi, y ahora va a salir Macalister ganando algunos segundos, se animó en la salida, fue peligroso l ó p e Sosa. en el área de vaca m i s sí pero bueno no fue full、eh, al menos no de esos fulles cobrables en esta final hay que hablar、eh, como corresponde hay partidos y partidos、eh, buena escalada de cervetto、eh, que es potente con espacios eh, quizá eh, sin tanto recorte eh, eh, juega más profundo pero cuando se pone a correr no lo pueden parar pelota larga ahora bien y matías o s a para que se venga sanoni que cambió la punta ahora Nuevamente tenía pase eh, eh, corto con Xael Ferreira, tenía pase con Zuniga y eligió lanzar、eh, al espacio para Zanoni,、eh, de buen partido, pero necesariamente、eh, con el Boys bien parado en campo propio. Estaba Tomás Arcer para hacer la salida de manos, pasa la línea chida de Jerez Gutiérrez que se la peinaba a Palma, pero ganaba bien ahora Xael Ferreira, se la deja a Zuniga, a Zuniga ahora para que Martín Morales la deje peligrosa, va hacia el medio, le convierte la falta ahora a Palma, a Brico. Le puso allí el cuerpo para que se lo lleve puesto el lateral por derecha de Macalister. Hay tiro libre para el Boys en mitad de cancha y ya se mueven los suplentes de los, de los dos equipos. Juli, le quiero agradecer a Franco Arreta que nos está sacando unos mates extraordinarios. ¿eh? Eh, el profesional que trabaja aquí, aquí en el c l u atlético del Boys. Gana ahora Néndez Gorda, Jijero Gutiérrez va en la presión también Matías Sosa. Gira hacia atrás Gutiérrez, se la deja. Excelente ahora para Palma, se va a a i m a r se la deja otra vez a Canoé. Pero ganaba allí en la cobertura, s a i l e s Ferreira rechaza. Eh, sobre la punta izquierda va a avanzar ahora si、sí, Cerbeto se va a animar en la escalada con sin falta dice Paolo Machi nuevamente la pelota es de Cerbeto va a, a luchar con Montero sigue Cerbeto mete una bicicleta y lo va a presionar buen c h i n a o sigue Cerbeto con la pelota avanza metros ahí está cubriendo Montero va a rebotar hacia atrás Cerbeto va a circular la pelota e l Deportivo Macalister juega filtraba ya e e z de p a r e l e r el Sánchez pasaba en algo bastado graba y c h a b e q se la dejó Allí, ahora, para que salga, v í m o s desde el fondo, con el crítica 9, viene la pelota ahora para Palma, que le v a n t ó a la a v i s a l a y ya lo b u c a j e r e Gutiérrez a la espalda de Martín Morales, gana el h o m b r e de Macalester, ahí avanza Morales, p a s a la línea de a la c a n t e l no va a dejar ahora f e r n a n d e z la apuesta al a r g o por Lucas Gutiérrez, y ahora, los comentaristas, e hace más evidente en Macalester, porque a、pues, s e z e t á la salida larga y tenían para jugar corto, ¿no? Sí, bueno, me gusta lo de a u s t í n Cerreto, aunque es un poco、eh, solo en este caso por... En, eh, por el sector izquierdo、eh, se está imponiendo su poderío físico、eh, a m a j e r i s q u l e falta animarse un poco más、eh. tiene espacios、eh, y tiene un n o m b r e de más、eh, prácticamente queda con tres en el fondo los dos centrales、eh, más martín morales y el g e t e r a l corteche y lo suelta f r a n todavía no ha podido ganar、eh, una jugada colectiva aprovechando su nombre más saludos a abrigo bernardo que está en el estudio así nuestro operador haciendo el aguante a través de radio 306 30, 106.1 Pueden escuchar、eh, a través de radiocremes.com, desde cualquier parte del mundo, FMSUR Bernasconi 104.3, FMSURBernasconi.com.ar. También、eh, pueden b a j a r s e la aplicación para seguir el partido aquí en el doctor Ramón t u r n e s donde no se sacan diferencias hasta el momento. O el Boys, el campeón del clausura y McAllister, e l de la apertura viene la pelota ahora de Martín Morales que no lo encuentra el tire, o d s á n c h e z l a pelota de Tomás Acer, juega peligroso pero efectivo para Palma, se la deja cortito el Kitty que no le p a s a d o de largo, recupera j a v i e r Ferreira y ya pica, allí Cerbeto sobre la banda d e h e c h a viene la pelota para Cerbeto, lo va a cubrir Izague ahora, allí con el cuerpo sigue Izague, se la deja cortita Palma y va a salir desde el fondo el Boys con el pelotazo largo buscando a Jerónimo Gutiérrez, va、vale, a luchar en las alturas, allí pasaba de largo. Eh, Leo Morales y lo de Morales, su、eh, homónimo, la rechaza lateral, sacando todo tipo de dudas ahí, la pelota ya la jugó g a r c í s a l para el Quindicam, le juega entre líneas, ahora para Jerez Gutiérrez, allí lucha de espalda, pasa el hombre largo, allí la yera, le da al arco Gutiérrez, le salió un cambio de frente ahora para Montero, la zona de los teros, va a luchar allí.、Eh, Fernández con Montero, la pelota rebota última. Hay un cambio de lo táctico en McAllister. Pasó Matías Sosa al lateral derecho, lo manda a Martín Morales、eh, de marcador、eh, central, que recién tuvo dos salidas fallidas en la simetría que tiene Luis.、Eh, en ofensiva,、eh, dejarle lateral a Martín Morales es una solución para Luis. Viene... El lateral de Montero que ya lo hizo para Benja Portillo ahí, quería animarse a la persona. Chegue、sí, Portillo, pisa el área, t e la deja atrás a Palma. Ahí está Palmas de Palma, da filtrado, e s t a b a n o s ahí. Allí el crítico no ha pasado a Montero, pero es buena la cobertura ahora en la salida para m a c a l i s e r o Avanza e l t i r r e Sánchez ahora con Palma. Sin falta, no, con infracción dice Paolo Machi. n o j a la gente d o l b o i s En 12 minutos y medio, esto sigue 0-0. Bueno, se confirma, pasó Martín Morales a la saga、eh, y lo manda Mati z o s a que está acostumbrado a jugar en lateral derecho, va a tener mejor salida por, el sector,、eh, por ese sector del campo y también es una manera de condenar a Gutiérrez.、Eh, Mati z o s a sufrió mucho,、eh, podría haber convertido el delantero del Boys.、Eh, creo que no quiso dar esa responsabilidad a Martín Morales, pero con un hombre de más、eh, ve que lo puede defender、eh, mejor el Deportivo Macalester. Pelota de Luca Rodríguez, la dejaba a t a á s con a l tío Luis Sánchez, rechazaba allí. e s del central de Oro, la pelota la quería perder. Buen chino, ahora recupera. Inas Zúñiga se la deja. a l l el Ferreira que joda para Lucas Rodríguez en la banda izquierda. Chic lucha con Montero, la recupera. Rodríguez se la da de taco. Ahora era para jugar hacia atrás, para rebotar con、eh, Morales. Se animó a subir、eh, verticalmente, pero... A ver, salida para m c a l l i s t e r en mitad de c a n c h a En el reinicio del juego volvió a jugar largo m c a l l i s t e r Tenía pases cerca, sobre todo de, de Leo Morales, el segundo marcador central, el sur, lo que tiene muy buen pie, y eligió jugar vertical. No puede hacerse del eje j a e l Ferreira, m á s a l l á de algún pase. Eh, por eso le cuesta construir juego y en este caso、eh, hacer prevalecer su hombre m á s bajará la orden del cuerpo técnico por ahí、eh, que, que es lo que cree o por ahí dentro de la cancha pasa otra cosa bien el centro de matías otra para luca s rodríguez controla bien brian rostro n y cubría también、eh, lucas basalo por ahí puede ser una cuestión、eh, que para no arriesgar atrás macalister、eh, busca tener ataques rápidos Pero con el hombre más puede darle una, una, una, una mayor circulación que le permita en este caso lanzar de lugares más cómodos. Recién volvió a tirar、eh, a la espalda de Lucas Basalo.、Eh, pero a Lucas Rodríguez, que no tiene oficio de 9 y tampoco tiene potencia, eh, insisto, eh, si se toma un tiempo más, Macalister puede hacer más daño. Ah, es peligroso. Ahora lo de Matías Sosa jugó sobre la banda, pero gana con el pecho. Ahora en la mitad de la cancha, allí palma con infracciones cuando le ganaba a Ignacio Zúñiga. Y recién la orden de Alexis Blanco para、eh, Agustín Cerbeto lo tenía sobre la banda el Tigre Sánchez y jugaba hacia atrás para Sosa. La orden de Blanco, j u g a r hacia adelante. No se termina de, de decidir el segundo tiempo.、Eh, seguramente、eh, Cristian Santa María está pensando en algún cambio, pero bueno, tiene que ganar el partido. Hay que ver si sigue con los dos creativos en cancha, mientras que McAllister、eh, a priori... Va a seguir con los mismos once. Pelota filtrada allí para el Tirre Sánchez que lucha con los centrales del vuelo robota hacia atrás para j a e l Ferreira. l o se pasaba el l a r g o l de la ramba a Gunchinao y son dos contra dos, 1 e v i e n e Gutiérrez. Pasa Gunchinao, sigue Gutiérrez. Hay un quite de Ferreira con infracción. Dice Paolo Machi y s a l e n todos a correr allí y se va expulsado j a e l Ferreira por Paolo Machi. Y ahora son diez contra diez. Me parece que entiende Ferreira la sanción de Machi. Son 10 contra 10 y hay un tiro libre bárbaro para el Boys. Bueno, en su criterio、eh, fue un f u l l digamos,、eh, parecido. Quizá este sí fue un poco más violento、eh, a la altura de la cadera.、Eh, error de Jael Ferreira en este caso en, el, en, en un pase en mitad de cancha. Eh, quiso eh, portar con full, pero bueno, Gutiérrez venía en velocidad. Metía justo la diagonal el cuchinado.、Eh, si podía robar el balón, era un quite extraordinario. Fue full. Con el criterio que tuvo Pablo en el primer tiempo, bien echado el 5 de Macalister, una baja más que sensible para el equipo visitante y ahora sí vamos a presenciar otro escenario. Y en ese puesto, las modificaciones que va a tener ahora Alexis Blanco, ahora me parece que va a tener que meter mano en el equipo Blanco, pero lo cierto es que en 16 son 10 contra 10 ahora en el doctor Ramón t u r n e s Pierden a dos jugadores para la vuelta, ambos equipos, uno r e s p e c t i v a m e n t e va a venir el tiro de palma, rebotan la barrera ahora y le queda a l l í a Montero que cierra la jugada a la salida para esos Arta. Bueno, 10、eh, versus 10, hay que ver cómo se para Macalister, imagino ahora、eh, a Ignacio Zuniga、eh, bien en el eje、eh, y quizás al Tigre Sánchez haciendo las veces de interno como para no quedar desbalanceado. Hasta ahora vemos los tres p u n t o s marcados. Eh, es vital、eh, es vital ser ferrer en este equipo cuando vemos nuevamente una salida larga、eh, profunda sin sentido de macalister y variantes en mitad de cancha macalister、eh, quien podrá tener allí、eh, este... bueno lo tiene la farga chivo que es un volante、eh, es... defensivo también lo puede hacer、eh, defensor central、eh, y lo tiene a montoya、eh, que es un,、eh, un volante externo un, un carrilero potente、eh, no, tiene, no tiene jugador con las características por supuesto de ya él no en、eh, un 5、eh, clásico de contención de corte y de, y, y, y de pase corte y sobre todo con el timing que tiene para jugar、eh, hay que ver cómo se acomodan ahora sí creo que o l boys、eh, puede mantener estos mismos 10 e n c a n c h a quedó tirado así Leo Morales cuando saltaba con Jero Gutiérrez. Se recompone el central de Macalister. Va a haber salida para Enzo s a s a y Matías Sosa se acerca con Alexis Blanco. Seguramente para conversar de lo que está sucediendo en el encuentro. Estamos en 18 minutos. Ustedes lo oyen por radio. que e m 106.1 con nota larga a h o r a p a r a Lucas Rodríguez q u es e partida en posición adelantada. Si la corre. Ahí advierte el、eh, asistente número uno, Nuevamente. La apuesta en la salida larga de m a c a s t e r que en un juego de roles me animaría a rotar、eh, a, a Lucas Rodríguez hacia el sector derecho, donde le gusta jugar a él, y, y, y poner al potente c e r v e t o para buscar esas pelotas en diagonales, esas pelotas profundas. No tiene ni velocidad ni potencia Lucas Rodríguez para prevalecer en ese juego. La peinaba, buen c h i l l hacia el medio, ganaba a l e o n Morales, no puede, Salón, y la recupera bien ahora, v e n j a m i n Portillo y pasa como u n la traba a Butero, ahí está, picando, ahí listado, Jero Gutiérrez, ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! l g e r o g u t i o r r e z Le metieron una pelota excelente a la espalda de Leo Morales. d e f i n i ó con prestancia tras la salida de Enzo Sarsa. Viene 19 minutos. Jero Gutiérrez pone las cosas. Volvois uno. Macari tercero. Bueno, defensa en línea, pelota profunda、eh, de Gastón Palma.、Eh, eso c r e e m o s Ahora, bueno, no tenemos la repetición en vivo. Lo que vi un cierre extremadamente t i b i o de Matías Sarsa me, me pareció que, que confió que Sarsa salía. Un poco más rápido que la tenía controlada la puntera Jero, el goleador de Luis, ante la salida、eh, del arquero. 1 a 0 para local, festejo masivo con el profe de la primera, Lucas Ranocchia, que pasó esta semana por un complicado、eh, problema familiar. Ahí se hace la primera modificación. En McAllister mete mano el n e equipo la u n t e r a ¿Viste el cierre de Matías Sosa que、ah. confió en el arquero? Para mí Salsa tardó un segundo más, y, pero... pero llegó tarde a cubrirlo y es como que desde llegar tarde o desde el relaje le exigió la salida d Salsa que no tuvo un buen primer tiempo, le pesó la final en e l arquero de Macalister. Ingresó Joaquín Ramírez por Lucas Rodríguez, que no t u v o el mejor de los partidos el 10 de Macalister, en una posición donde no le ha sentado、eh, cómoda. Va a h r salida ahora para Brian Rotone, está ganando el gol, 1-0, gol de Jero Gutiérrez. A los 19 minutos del segundo tiempo, ahí viene la p e l o t a de Tomás Pefer que la gana con la testa. Viene ahora corriendo allí Ignacio Zúñiga, se la rebota con Joaquín Ramírez. Otra vez la p e l o t a de Zúñiga, la i d a de sombrerito. Para que vaya Agustín c e r v e t o a luchar allí. Pero hay factores, buen chirado, dice Pablo Machi. ¿Hubo cambio en h o l v o i h u b o cambio en m c a l l i s t e r Entró, si no me equivoco, el 17 Guido Montoya, salió Rodríguez. Por planilla está Ramírez. No, es e n el local. Es el Montoya. v a ¡Ah, m u y bien, ahí está. Muy bien. <risa> Listo. 15 de f e b e r o l a m o s c e r v e t o ¿Eh? c e r r e t o arrancó en la parte central del campo, salió Lucas Rodríguez en todo el v i d o m o t o a c i e r t o Miranda tengo yo en plan, Miranda,、es、Miranda,、eh, entonces la modificación, rectificamos, se fue Lucas Rodríguez, e、eh, n、eh, m a t a n i s t e r ahí está entonces Miranda, viene el pelotazo ahora jugando sobre la banda. izquierda así para l e j o para morales no era morales q u i é n pica ahora y va a animarse así la hace r o t a r en el u í m i c a n e p r o la recupera lo h s c o n montero quiere jugar sobre la banda se lo lleva un puesto a un hombre de all boys hay reposición manual ahora para el equipo de cristian santa maría Es que mira el piso observa ya con más tranquilidad seguro el técnico de All、boys. bueno o y s b cuando uno juega local una final tiene que ganar aunque sea 1-0 esto、eh, tiene otro escenario en este caso para el visitante no tiene que descuidarse macalister hay full ahí vemos de、eh, Eh, Leonel Morales, que tiene amarilla, fue Leonel Morales sí, que tiene amarilla, que le sacaron amarilla en el primer tiempo,、eh, una falta innecesaria porque la pelota lo había pasado a Gutiérrez, hasta ahora el mejor jugador del partido. Allí quedó tirado Jero Gutiérrez, y está ganando el Boys 1-0 en esta final de ida, gol de Jero Gutiérrez, gol número 14 en el campeonato para el goleador del equipo de Audiazul. Nuestro goleador, m a r a c o n e creo que tiene 16, n o igual que el Colobel, si no me equivoco con los dos goles que hizo Jerez en la final versus、eh, Pampero, pero si, no creo、no、que lo d e b e andar por ahí. Sé que el Colobel、eh, estaba como goleador hasta el partido del miércoles pasado en Guatraché. Jerez que viene de convertir、eh, antes penales en el, el cierre del clausero, viene la pelota para Bazaro,、oh, control ahora, a l l í Enzo s a r z a Muy superior en el j u g a d o r o Luis. Cuando se metía w i n c h i n a o también, saca Sarsa h o r a juega sobre la punta allí, para que juegue largo, le va r a el paralti, Rey Sánchez va también corriendo allí, Montero le cubre las espaldas a Brian Roston, la deja salir el uno del b o y s ahí salida para el e m a r g e de ruptura, uno d e Sánchez, fue largo el pase, ahí sí tenía sentido el juego directo、eh, de McAllister,、eh, estaba de Callejón para meterla,、eh, se le fue un poco eh, largo eh, el pase,、eh, saca Roston del arco. 23 minutos tenemos aquí en el d r Ramón Turmes está ganando el l o b b 1 a 0 e n e l pelotazo largo de Brian Rostones gana en el aire allí era portillo que está jugando viene allí en la mitad de la cancha se la dejan ahora para que venga Palma va a avanzar Palma pica Gutiérrez también g u i c h i n a o viene para g u i c h i n a o cierra Matías Sosa y la va a sacar Sobre la banda izquierda sigue, se ata con la plota, se mete hacia d e n t r o ahora y lanza largo buscando al Tirri Sánchez. Está bien Agustín c e r v e t o bien de número 9. Avanza el Tirri Sánchez, l e v a n c a la m o n t e r o la plota está dentro de la cancha. Sigue allí Sánchez, j o r e Montero, recupera ahora el 11 de Olboisa, sigue, la quiere hacer rebotar allí, Montero queda la pelota de, dentro de la cancha, la pelota es de Sanoni, juega sobre la banda, allí para que se venga, Cerbeto sigue, Cerbeto le va a encargar la batalla, avanza Cerbeto, sigue, m e n d e el centro por abajo, Portillo, q e controla y rechaza, ahora la, la pelota la maneja, ahora Ignacio s u t i g o lo presiona, g e r e b u s t i r o s e c i n o el o l b o i a en ataque, ahí la pelota e s d e Eh, que meter e l centro bien anda se salga pero estaba adelantado había metido en centro bárbaro así leo morales hay salida p a r o ahora en la jugada nace de un cierre ahora sí muy bueno de matías sosa un recorte dentro del área y una pelota cruzada a la espalda de montero corre sánchez la jugada se sucia un poco pero le quedó a,、eh, a c e r v e t o el mejor de m a c a í s t e r cuando se pone de frente es muy difícil parar Eh, eh, reclamaron penal, no, no fue malo y en la siguiente jugada el、eh, centro a la espalda de Tomás Arcel que cabeció Miranda en posición adelantada. Ahí ganaba Zúñiga en las alturas, la pelota desde Benjamín Portillo r u la pone en el aire para que l u c h e buen c h i n o con Matías Sosa. Peligroso r e t h a z o ahora de Matías Sosa, la controla el quítico, a veces la deja a Palma para que avance, pero tiene que retroceder porque no tiene apoyo, lo hace con el Facundo Montero, se la d a desmoquillar otra vez a Palma, lo va a p o n e r allí Diego Morales, lucha y gana Morales, se la deja ahora h a Sanoni t pica el t i r r y Sánchez en soledad, allí lo va a e n c a r a r la espalda de Montero que baja como una tromba, sigue el t i r r y Sánchez, va a meter a l centro, la hace rebotar Montero en el t i r r y Sánchez. Fue muy bueno el retroceso del、eh, número 4 que tiene ahora All Boys. Hay salida para Brian Roston. Un exceso de palma en la mitad de la cancha. Tiene mucha calidad All Boys, pero un exceso. Se vino en la contra de McAllister. Ha perdido energía el Tigre Sánchez. Se recuperó muy bien Facundo Montero. Es un partido vibrante d vuelta. La orden de Pablo Machi, hay una referencia allí de Brian Roston, juega a largo sobre el sector de Winchinau, va a saltar a s í con su liga la peña, Winchinau otra vez un rechazo hacia el medio de Matías Sosa, lucha y gana así, el k i t t i Canuel le gana a Morales, pica Winchinau, vuelve hacia atrás, el k i t t i Canuel lo tiene a Portillo para jugar así en el círculo central, tiene e s p a c i o va a picar Arter, ahí está con la pelota Portillo, juega. Para el Iquitica Nuez, con un panorama, para Tomás Ardeser, é lo va a encarar allí, a mirar, n d se anima, la persona la hace en autopase, sigue Tomás Ardeser, son tres hombres de Macarito, l la deja para Jerez, u t i é r r e z la baja d e pecho, ahora viene para Palma, ahí está Palma, bien abierto w i n c h i n o se ¿sí、viene el b o y c ahí está w i n c h i n o lo va a encarar a Paralelo, sigue Winchinao, ahora hace en autopase, cuando Pablo Machi, bueno, advierte luego de... De la encarada de... Bueno, y o vi la j u g a c o s t r u c c i ó n del jugador de m c a l i s t e r Gutiérrez,、eh, después de, de, de apoyarse y jugar bien eh, eh, con Palma, va a buscar la devolución.、Eh, y los truches, el jugador de m c a l i s t e r que bueno, queda tirado en el suelo. No lo ve、eh, Paolo, que estaba siguiendo la jugada por, por el lado opuesto.、Eh, era full para All Boys.、Eh, lo tuvo un i n c h i n a d o para jugar el duelo dentro del área. No se terminó de animar.、Eh, va a haber、eh, de estas acciones repetidamente en este segundo tiempo. Quedó sentido allí Jero Gutiérrez luego del golpe de Inés Zúñiga. La jugada se fue hacia el sector derecho y fue más en el izquierdo el golpe allí al goleador de la noche, Jero Gutiérrez. Buenos movimientos de Gutiérrez,、eh, sobre todo en el descenso del juego. Esa opción,、eh, incluso cuando la pelota、eh, va por el aire,、eh, realmente no lo han podido,、eh, no lo han podido eh, defender de espaldas y tampoco hay un relevo que llegue de frente、eh, como para crear una superioridad. Hasta ahora el mejor j u e g o de l campo. Casi que se marcan e sombras, pero Gutiérrez, casi que se lo espera y no hay una marca、eh, más personal. ¿no? Él, él, él desde el roce del juego,、eh, desde el salir, desde el roce del, del rival, es muy difícil ganarle、eh, porque es muy potente, es muy rápido. Eh, y usa muy bien el cuerpo, por eso me llamó la atención también, hoy ya no está Manchadel en el campo de juego, que no haya alguien que pueda doblar、eh, esa marca. Prácticamente ha jugado solo todo el partido, creo que un, una sola jugada lo,、eh, le pudieron quitar, después cada pelota aérea y por debajo ganó el duelo. La pelota ahora viene, p a r a Gilles Thierry s á n c e rechaza, Lucas González la manda a la calle, sin problema, s no, a la tribuna, saca el central de, de All Boys, p a r a v e r lateral, l q u e va a hacer l Leo Morales? Hay dos pelotas en el campo de juego, se enoja Santa María ahora. con alguna acción de juego le reclamo allí a Lucas a、ah, que meta el cambio de frente le dice allí Santa María a Basalo ahora sale m a c a r i s tiene el círculo s e n t r a l todo el bois en su campo estamos 1 a 0 aquí en el Ramón t u r n e s viene la plota e de Matías o s e s o r la va a dejar a Miranda l o va a encarar en la persona al l a d Tomás a r c e r sigue mirando con la plota e presiona Guinchinao la hace rebotar a p l u d e Guinchinao al asistente ahí Santa María le sigue remarcando algo a sus dirigidos seguramente Algo que ver con las m a n o z c o a Miranda, yo hubiera、eh, jugado un poco con Lucas Rodríguez en ese sector, que es el lugar preferido de él en el juego, eligió、eh, decididamente sacarlo la dupla、eh, de McAllister、eh, y Blanco, cuando vemos que hay amarilla a Matías Sosa por protestar,、eh, pero lo hubiera elegido cambiar、eh, de posición. Eh, antes de cambiarlo darle la posibilidad de que juegue con su perfil de derecha hacia adentro、eh, y a partir de ahí con sus u r d a generar algo eligió el cambio、eh, fue pérdida el número 17 que、eh, entendemos es un jugador muy joven bueno la posición adelantada dice el asistente parece al、ah, corro la, la falta de matías sosa por hablar ahí está entonces l a s a l i d a de esto va a ser que va a luchar así c o n pero d un tierra que se cae ...con、eh, Martín Morales la controla, ahora Ignacio Zúñiga, luego ha s d con Winchinao que ha hecho un sacrificio bárbaro, el eh, joven eh, jugador de、The、All Boys y ahora vamos a ver a quién expulsan, a Nicole m c a l i s t e r se va expulsado seguramente tras algún reclamo vermente a Paolo Machi, lo expulsa, allí a Nico m c a l i s t e r Que se gana algún que otro res que morde la platea se queda uno de sus técnicos el equipo visitante que tiene que ser inteligente me parece faltan 90 minutos si、sí, hay muchos juegos que a un tramo importante este juego aparte hizo señas、eh, como que el árbol estaba digamos pagado、eh, se vio claramente de acá me parece innecesario no sé qué jugada discutir lateral era para macalister Eh, incluso h un b o u choque entre Gutiérrez y creo que Leo Morales o、sí. Martín Morales uno de los dos y, y digamos que pareció full para el boy dejó seguir y bueno、eh, se, vino la, se vino la expulsión en el lateral ay peligroso lo de Martín Morales c o l g a s al medio ahora pero sale airoso a ver el sector izquierdo para su homónimo para Leo Morales avanza ahora Morales Juega con el Tirri Sánchez Pica, m o、bueno, e n o le se la deja、no, Sanoni, Sanoni que se mete dentro, hay un q u i t h e barra, b a r a del q u i t h que no se la deja Montero. Ahí está Montero, cubre la pelota, juega hacia adentro y sale, a s í v o el v o l desde el fondo. Con el kit y Canue viene la pelota para Montero, lo va a encarar, bárbaro, ahora Montero se viene, avanza Montero, lo va a encarar allí a Morales, sigue, se hace el autopase, se mete e un tierra también muy chinao, d pero allí la va a controlar porque está solo Montero, son dos hombres de Macari, que la gana, ahora Leo Morales sigue con la pelota Montero, un sacrificio bárbaro sigue, ahora jugando la pelota se viene, allí gol, all gol, rápido, es para c a n o e que le va a dar al arco, ancho. Pancho el remate del Kitan k a n o e hay salida para eso fuerza. Bueno, es lo que pedía、eh, la jugada, el remate de Kitan k a n o e、eh, que se lo nota un poco agotado, pero seguramente va a terminar en cancha o va a jugar más minutos.、Eh, muy buen partido Facundo Montero en el podio del partido, hizo una escalada dejando a tres jugadores,、eh, con recorte inclusive, que le permitió el remate a Kitan、eh, k a n o e Mire, la pelota por el sector de derecho para Matías Ozal, capitán de m a c a r i se juega largo ahora para que venga Miranda ganar, a ser con la cabeza la gana ahora Ignacio s ó n i g a la hace rebotar en la marca de Benja Portillo, a y salida de mano para m a c a r i serene, 31 minutos de juego, está ganando el boy, 1-0, viene la pelota ahora de Matías Ozal para que controle a Chiduca, Basalo se la deja a Palmano, la rechaza a Basalo y viene la pelota para j e r r g u t i é r e gana, no hay mitad de canchas. Altura allí,、eh, Nacho Zúñiga se la deja atrás ahora, a Matías Sosa le ganaba, e mano a mano Winchinau mete el cambio de frente bárbaro para que se venga la c a r a d a de Leo Morales, controla, con excelencia se viene Leo Morales, l o v a n t a la r e Montero, con、eh, experiencia, con soltura, lo del hombre de hoy, boys, hay laterales para el Deportivo Macalister. Fue n cambio de Matías Sosa,、eh, mejoró el lateral、eh, derecho del capitán de Macalister, muy buena pelota cruzada, la especialidad de la casa para él, lo puso mano a mano e j u e o más de Macalister. s i g u e n pero la pelota para Sanoni, ahí estaba Miranda. que no lograba controlar, creo que se pasó en la carrera lo cubría de todas formas Tomás a r c e r y ahora está pasando factura el tremendo despliegue que está haciendo Facundo Montero. Sí, le ganó la cuerda, vemos un jugador tirado ya、eh, de McAllister en el sector izquierdo del campo, creo que es el 3 Fernández. Ganó la cuerda Cerbeto después de un, de un lateral, tiró el centro, le queda atrás a Miranda, había quedado muy cerca del arco,、eh, una llegada peligrosa para, para el arco de l o s Se va a venir Otamendi a la cancha, si no llego a ir bien, sí señor, se va a venir Otamendi, se fue el autor Fernández, allí en el Bobis, Ellis el c a l l i s t e r la segunda modificación, así las órdenes de Alexis Blanco para Matías Sosa, y ahí salida para el Bobis, ustedes lo están viviendo por Radio Kermés, 106.1. El FM Sur Bernasconi 104.3, la pelota ahora desde Palma se la dejaba a Jerón Gutiérrez, la rechazaba ahora Leo Morales, saltaba el TNSH, i r de Sanchi, pero ganaba allí Basalo, la pelota le quedó, ahora Zúñiga que quería filtrar, pero ganaba Basalo, ganaba Portillo, que se la deja b aquí a para que luche y venga Olvois en ataque ahí, la pelota la deja viva Morales, le salió Bárbara la salida, ahora allí a Morales que juega sobre la punta para、eh, Miranda, que lo va a encarar allí a Tomás a r c e r cubre el lateral por izquierda de Olvois. Una acción, una acción técnica defensiva extraordinaria f u e l a de Lucas b a s a l o que con su inmunidad、eh, y ya sin la posibilidad de perfilar y correr para atrás,、eh, tapó lo que era el pase gol、eh, para el k i e r r y Sánchez.、Eh, toda la experiencia de Lucas b a s a l o en esa jugada. La pelota de Ixagi que gana ahora allí en el círculo central de a u g s t i n Salón y ahora Portillo se metió en un problema. La pelota viene filtrada para el k i e r r y Sánchez. Ahora... Cuando no encontraba buena dirección el pase del equipo de m a c a l i s a r a h y ganaba Sanoni, Winchinao que gana la presión y los va a encarar, sigue Winchinao, pasa a l círculo central y ahí falta de Ignacio Zúñiga, que está molestado, no está molestado y estamos casi que con p l a r i l l a s completa s de amarilla s para el bueno, equipo. Bueno, sin mitad de cancha, con transiciones para ambos equipos,、Un、buen partido de Winchinao de lo táctico del segundo tiempo, aunque lo agarra en el lado opuesto, lo agarra por derecha. Eh, una buena escalada es un jugador ambicioso un jugador que, que, que ofrece el duelo、eh, y bien por su u n i g a que lo que lo corta bien era una jugada que se iba、eh, mano a mano huichinado junto con jero guiores a、ah, palma tal q u t i c a n u e que m e t e en el centro y estaba tarde gutiérrez saltaba gutiérrez rebota la p e o t a en el nombre de orgo y dice pablo machi Hay salida para Enzo Sarsa que va a apostar por abajo. Se lo ve muy agotado también a Martín Morales.、Eh, aunque s a ha salido del de lateral derecho. Tuvo dos o tres jugadas donde、eh, se le notó el cansancio y dudó.、Eh, vamos a ver si hay un cambio ahí. La pelota ahora es para Agustín Cerberto. Se vende hacia dentro. Pica mirando por otro sector. ahí Y si m presiona b algún chinado, pero sigue la pelota. Ahora para Macalister. Línea sesión y se la deja ahora Matías. Sarsa pasa mirando sobre la banda. Gana, toma Sarsa la bola y la rechaza. Ven Camil Portillo. Un placazo de... Santa María. Eden Bion recién tuvo una, una que en mi comentarista cerré la mía porque era para darle de frente hay salida para eso s a r z a bueno uno lo ve con cierta comodidad de aquí arriba、eh, creo que la jugada era para un control y, y ofrecer、eh, el duelo y para poder rematar ya salió m a c a l i s t e r a h o r a con pelota dominada va a encarar allí、eh, agustín sanoni no ahora viene la pelota para sanoni allí los relevos q e j a cortillo viene filtrado largo para agustín cerbeto estaba en posición adelantada cerbeto Dice Pablo Machi, que ahora sí advierte, a ver si la va a cobrar. Sí,、Pero、la va a cobrar muy agotado Martín Morales en la visita. Digo esto porque tuvo un par de errores、eh, recién en los rechazos típicos de, de un jugador con, de, con un c a s a z o importante. En o r g o l se prepara Octavio r e b o l l o marcador central、eh, por origen categoría 2005. Vamos a ver quién sale, imagino uno de los creativos para reforzar、eh, la mitad de la cancha. Seguramente van a caer allí. Cristian Santamaría, así Rebollo se dispone para ingresar, pero primero está la salida. De Brian r o s t r n juega para el Kitty, q u no me gana, de cabeza s e la peinajero. Gutiérrez que gira, bárbaro, excelente, lo de Gutiérrez se mete guichinado y encierra ahora de Morales, excepcional. Y se viene Sanoni en la personal, pero gana, venja Portillo, la vuelve a perder, Portillo se la roba allí. Sanoni viene largo para Miranda, que está habilitado, lo van a cagar r a Basalo, viene Miranda, ahí está, gira hacia adentro, mete el cambio de frente para Cerbeto, la rechaza, peligroso, ya el m d i o hay e r d e n se la deja viva allí, hace su u n i d a hace un otro pase con la c a b e z a sale Basalo y gana. Ahora Facundo Montero y nadie、no、mita. De... Ahí está la pelota para c a n u e v son cuatro contra tres. Ahí está c a n u e v pasa el círculo central, pasa b u e n c h i n a d o también Montero, está Jero Gutiérrez. Sigue c a n u e v con la pelota, ahí está para Montero, lo va a encarar allí. Viene Montero por abajo. El rechazo de Matías Sosa cuando se metía Jero Gutiérrez. Ahí, tiro de esquina para el m o ï s Se quedó sin piernas Montero, aunque el centro fue bueno. ¿eh? Eh. Me pareció que q u í t i c a m e n t e tenía que haber ido con Winchinado abierto por izquierda、eh, para poder ofrecerle algo más a la jugada. Lo de Montero iba a terminar en centro, una contra fantástica en un partido que en estos últimos minutos、eh, se ha puesto muy bueno. Va a ingresar así Rebollo, a ver si observa Machi la orden del asistente. Santa María también dando algunas indicaciones. Ahora sí lo advierte Pablo Machi, s e va a realizar la modificación en el equipo local. Va a venir Rebollo, se, va a, se irá Montero quizá. Vamos a observar, se v a a ganar algunos segundos. Ahí está la advertencia de p a o l o Machi. Y se va uno de los mejores en el partido, a mi entender, Facundo Montero. Con la o n c en e la espalda, ingresa Octavio Rebollo en All Boys. Buen despliegue del hombre. Para mí en el podio de, del partido junto a Jero Gutiérrez como el mejor y el gran partido d e c e r n e t o n la visita. Una referencia del Kitty c a n o e l Tenemos 41 minutos aquí en el Ramón t u r n e s Está ganando el b o l s i l l Viene el centro de Canuel. Segundo palo. Saltaba Gutiérrez pero van a v a a、ah, r s í Morales y se viene el tirre. Sánchez a la e s c a l a d a No puede r e b o l h o Sigue Sánchez. Está bajando así también. Huinchinado. Sigue Sánchez. Pica Miranda. Estaba habilitado Miranda. No. Pecó de ansioso Miranda. Cuando picaba. Un pasito adelantado. Se la guardó el Tirri un poco más. Parecía outside acá. Fue fina. Pero creo que el,、eh, el pase del Tirri se hizo esperar un poco. Lo dejó adelantado al, al puntero izquierdo. A venir la salida ahora de Brian Roston buscando a j e r o Gutiérrez con cuatro. Con los cuatro defensores de Roy van ahora. Allí Leo Morales se hace la personal y sigue con la pelota. a está pasada el árbol c r í t i c a No es Sigue Morales. Se avanza. Allí avanza. Hace la personal y juega. Filtrado. Excelente ahora. Para Sanoni se viene. Así Sanoni con la pelota. Va a meter el centro al segundo palo. Gana. Allí Octavio Rebolla rebota la pelota en él. Y se viene. Allí Morales que mete le da al arco. Arriba del travesaño de Brian Rossel que lo tenía controlado. Ahí salida para el bollo de fondo. tenía pase afuera、eh, con sanoni que había vuelto de la jugada eh, anterior eh, y podía ir a un desborde claro eligió el remate Fue un b un e disparo pero cuando las energías están tan agotadas es mejor elegir、eh, una jugada asociada cuando vemos ahí que imagino van a entrar a atender no ahí se levanta el rostro la orden ya de p a j l o machi que está apurado para seguir el transcurso del juego estamos 10 contra 10 se fue expulsado los 37 de brian álvarez En、eh, All Boys, ya los 15 de los n u e v tiempos, e c a m b i ó Reira. Entra Javier Gatica con la 14. Vamos a ver quién sale. A ver qué advierte. Se va el Kitty Canue. Kitty Canue refuerza、eh, la contención. Cristian Santamaría lo va a apurar Sanoni. La trayectoria de Cristian Canue, por favor. Qué falta de respeto. No, el carácter, la experiencia de Canue, que se va aplaudido. ...por todo el público local segunda modificación entonces ingresó g a t i c a se fue canoe pelota al aire ahora de r o s t ó n de s a t a b a si j e r e g u t i é r r e z con matías a zagana ahora morales que juega a largo para c e r b e t o rechaza a federico y se haga le queda a portillo así que no puede completar y gana i g n a c e o zúñiga se va a animar al debo de borde e s t a zúñiga juega para c e r b e t o pero no lo logra la gana a s í ahora g a t i c a se anima a la f u e r z a e l bono innecesario lo de c e r b e t o que se lo lleva puesto y cobra la anterior ahora para la unión de a unión de la unión de la unión e la u n i n de la unión de la unión de la u n i de la unión de la u i ó n de la unión de la unión de la unión de la e n i ó n de la unión de la u n i ó de la unión de la unión de la u n i ó e la unión de l i ó n de la u n i ó e r a u n i de la unión e la u n i e la unión e la u n i ó e la unión de la unión de l u n i ó de la u n a ó n e la u n o ó n de la u n a ó n de la unión de la i ó n de la unión e la unión de la u r i ó n de la u e i o n de la unión de la unión de la u e i ó n de la unión de la unión de la unión de la u n s ó n de la unión de la unión de la unión de la unión de la de r i e s g o p a r a m c a d l i s t e r e l c e n t r o de u n z u r d o la c e r r a de o s t á a i ó n e es l t unión de l n c h e z para meter el centro al área, brazo en alto de Pablo Maci, que lo vive en directo, para el deportivo Macalester en 44, ahí viene el centro de Sánchez al segundo, palo, Brian Roston que controla, era más abierto me parece porque se metían todos en t r e n c i t o desde atrás, controla viene el 1 de All Boys, estamos, es superior All Boys en el juego aéreo. Eh, a m a c a l i s t e r en t a l l a y en calidad de cabelladores imaginé un centro、eh, quizá un poco más rápido el primer palo eligió el segundo palo、eh, correcto Brian la pelota de Morales ahora viene para i g n a c i o Zúñiga no podía palma ahora allí en la mitad de la cancha juega m a c a l i s t e r con Sanoni viene para Matías Ose que vuelve a apostar largo mete el cambio de frente ahora para el Tirri Sánchez apunta y va a lanzar el centro al área Sánchez la peina va a salir ahora se va a ir la pelota al tío de g i r o controla no controla bien Brian Roston allí va a salir、eh. El uno de l o boys, atento con las luces prendidas. El número uno, y Agustín Cerbeto, con la cabeza en alto, buscando aire, está agotadísimo. No adicionó Pablo todavía. Sí, ya estamos en tiempo, estamos cumplido. En tiempo cumplido. Imagino que va a estar por adicionar al menos cinco o muchos cambios de incidencias. Ahí viene la pelota de Jero Gutiérrez, se la bajaba. Allí se viene Gutiérrez nuevamente, otra vez se va a animar. Allí Gutiérrez busca, allí el sector derecho tiene que buscar un apoyo, ahí lo encuentra Winchinao, se anima en la personal, allí Winchinao lo va a presionar Otamendi, va al piso Otamendi, la rechaza al lateral, allí Otamendi y Paolo Machi hace caso al comentarista de la t r a n s i c i ó n cinco minutos más, dice Loriendo Alpachiri, Paolo Machi. A partir de ahora va Octavio Orbollo el lento a buscar la pelota y alcanza pelotas, de todas maneras. Eh, es una final, este partido para los dos tiene que terminar 1 a 0, para Macalester el peor asustado es este, pero no tiene que、eh, perder por una diferencia mayor.、Eh, yo creo que también podría haber sido peor o incluso、eh, de lo que fue el transcurso del juego, hasta incluso podría haberse puesto、eh, en paridad luego de lo que fue el pelotazo al travesaño de Zanoni. La jugada del travesaño es insólita por cómo se molestan. Hubo un, un, un exceso de ansiedad entre los jugadores de m a c a l i s t e r cuando lo habían. Seguramente van a estar filmando el partido. Bueno, hay gente filmando el partido, pero cuando repasen la jugada fue realmente clara. Estaban solos los dos、eh, contra Brian Roston. Fue la chance,、eh, más allá del gol, la más clara del partido. Y era donde m a c a l i s t e r tenía que aprovechar e l detalle, donde falla el central. En e s e caso había、eh, pifiado. Eh, Lucas Vazalo, ahí viene la pelota de agua, la tica de tres y a ser par s o l a mitad de la cancha. Viene la pelota con、eh, Agustín s a l o n y se apoya en el Tigre Sánchez que está bien posicionado, logra controlar así, no, se fue la pelota así cuando cubre también el rebollo, no lo divirtió el Junín del b o y s cansado el Tigre Sánchez sin energías,、eh, fue e x p u l s a d o en e l partido del fin de semana. Eh, lo echaron en el primer tiempo,、eh, p e n s a m o s que iba a estar un poco más fresco.、Eh, en el segundo tiempo、eh, jugó bien,、eh, pero, pero se cansó, ya tuvo dos o tres errores、eh, de control. Ahí viene la pelota de z u ñ i g a lo van a c a r g r a Gerrutiar y gana. Venga Portillo y g u i n c h i n a o Hace allí Strava y gana. Sigue con la pelota g u i n c h i n a o Ahora recupera el Deportivo m a c a l i s e r con Morales. Avanza Morales juega allí. Le gana Lucas b a z a l o Se viene la pelota ahora con Gatica. Se va a animar. Ahí está Gatica. Está solo contra el mundo. Allí lo va a encarar a Matías Sosa. Sigue Gatica. Lo saca con el cuerpo v i e n e Lo de Gatica que me parece、la、que se, se sola, la c o b r Se la cobró sola. Había sido full.、Eh, lo fabricó bien Mati Sosa, pero... Eh, se lo cobró solo cuando lo miró al árbitro de rojo dio dos pasitos hacia atrás y lo observó a machi sancionó la falta al árbitro del encuentro ahí viene con la pelota a zúñiga quiere jugar filtrado allí para miranda gana federico chagas la rebota para tomás arcer juega hacia adelante para、eh, morales está ahora todo el b o e c en e su campo esperando tenemos 48 minutos del segundo tiempo está ganando el buey 1-0 por j e r o gutiérrez luego una pelota bárbara de palma y salta en el aire o fabio el rebollo Y se van a venir los centrales de Macalister al área. Y va a tener una de las últimas jugadas. La fabricó el Tirri.、Eh, la fabricó el Tirri porque esperó el contacto. Sabía que en la disputaría podía perder.、Eh, le puso la espalda. El juvenil de Luis se lo llevó puesto. Va a venir el c e n t r al área de Sánchez nuevamente. Estamos en los segundos finales. Está m a r a v i l l o s a cerrado.、Eh, vamos a ver si cambia,、eh, cambia la dirección. El tiro libre anterior, que fue un poco más cerca del otro lado, lo tiró el segundo palo el Tigre Sánchez. Vamos a ver si del otro lado cambia el golpe. Va a venir el centro al área, el primer palo, la peina Tigre Sánchez. Jero Gutiérrez que controla. Y ahora la s pone, no, Rubita. Ahí está. ...la pelota en el aire la va a ganar así gasta un p a l m a gana j e r o gutiérrez de toda la cancha allí matías osa se lanza al desborde la quiere hacer rebotar controla viene sosa se la deja hacia atrás ahora allí a morales va al piso un、no、hombre de los boys allí llegó a divisar es、eh, rebollo quien、eh, fue al piso ahí lateral que ya hicieron la peina ahora agustín sanoni se mete allí sale rosa la cubre basalo estaba sin dificultad allí o el all boys para controlar el ataque Sin ideas,、Mata. es la última. Sin ideas, el Deportivo Macaí se la p o s t ó mucho al juego vertical hoy. Chine, tanta circulación. Y All Boys está haciéndose un negocio de local. Va a venir el pelotazo largo de Brian Roston, sin direcciones. También un agotado de Winchinao, 49 minutos y medio. Estamos a segundo nomás, cuando Paolo Machi dice que acaba de finalizar el encuentro con en el doctor Ramón t u r n e s En esta final de ida, la ventaja es Aviazul. El equipo de Cristian Santa María acaba de ganar 1 a 0 a Macalister. Ustedes lo vivieron por Radio k e r m e s 106.1. Jerónimo Gutiérrez, el goleador de la noche. La única emoción en el partido. Nosotros con este comentario de Nacir Leones del encuentro, su podio, los mejores jugadores del encuentro. Vamos a ir. Cerrando de a poco esta transmisión. Bueno, una final disputada. Se jugaron 100 minutos en total porque Pablo Machi ha dicho 5 minutos el primer tiempo y 5 minutos el segundo tiempo. Una final disputada mejor. En el b o l s i l l balance más claro,、eh, con una vocación ofensiva más ordenada.、Eh, como vos bien dijiste,、eh, Juli, Macalister abusó demasiado、eh, de la verticalidad. No tenían los jugadores、eh, quizás necesarios en cancha como para jugar、eh, tan rápido. No a p r o v e c h ó su hombre de más. Eh, y la figura del partido Jerónimo Gutiérrez dio el truco al Boys en un gol que más allá de la destreza del delantero creo que tuvo una sucesión de errores entre el arquero eh, Charza eh, y Matías Sosa que le permitieron、eh, a un goleador como Jerónimo Gutiérrez、eh, convertirlo en un acero. Los mejores de la cancha、eh, el 9 de Luis, Jerónimo Gutiérrez,、eh, Facundo Montero、eh, como secundando en el local y el mejor de la visita,、eh, Cerresto. Comentario de Nacir Leones de lo que fue este partido de ida por la final de la zona norte. Ventaja al día z u l a través de Jero Gutiérrez 1-0. a、0. La próxima semana, día jueves, en la ruta 5, probablemente Galerio Nocturno. Vamos、sí. a ver.、Eh, hay que ver la información de lo que pase con o l b o i s en el torneo、eh, regional. Y、lo que decían recién, y bueno, nos confirmaron en el entre tiempo, es que se jugaría l u n e s por el torneo n argentino de, de Trenquelauque. La revancha、eh, en la cancha de la Ruta 5 sería el jueves. Y bueno, el domingo volverían a jugar en este caso con Marascón y Poder Regional. Pero quieren terminar, sí, en la semana, si pueden,、eh, lo que tiene que ver con la final de la zona norte, más allá de, de, del partido y los análisis. Eh, respectivos la final está abierta diferencia de o c u e t a no hay diferencia no hay ventaja deportiva si、sí、hay igualdad、eh, hay empate en el global、eh, van a los penales así que nos vamos a encontrar con un grupo más abierto dinámico y f r l c c i o n a d o la cancha de macalister es mucho más chica que esta así que bueno、eh, vamos a ver qué pasa de la zona que、viene. sin dos、eh, puntos altos en los equipos los dos números 5 casualmente y、eh, sí, brian álvarez en el primer tiempo ya el ferrer en el segundo tiempo Eh, creo que terminó perdiendo más、eh, macalister、eh, lo, lo veo con un poco más de recambio en esa posición ya el ferrer es, es vital en este equipo、eh, y con roja directa ante una、eh, en una、eh, posible final se va a perder algún、eh, algún partido más no aprovechó su momento macalister con un hombre más ahí está el comentario de nacir leones nosotros de a poquito nos vamos despidiendo del doctor ramón turno si ustedes pudieron vivirlo a través de radio cremes 106.1 A través de FM Sur, Bernasconi 104.3, para cualquier parte del mundo. El agradecimiento a Juan Pablo g a b a s a que ha, ha hecho así el contacto, ha hecho la cobertura para poder estar al aire. Alejo Bernardos en la operación técnica, muchísimas gracias por estar del otro lado. Nací Leones, nos reencontramos la próxima semana, quedas comprometido. Bueno, sí,、si、me invitan obviamente, ningún problema. Agradecerles a las autoridades de la radio por permitirnos、eh, esto. Y a vos, Julián, por invitarme. Le hemos pasado muy bien, esperemos que、eh, a la audiencia le haya quedado bien、eh, nuestro relato y c o m e n t a r i o s Por ser la primera vez, creo que estuvimos a la altura, ¿no? Bueno, y el a... partido estuvo bueno para la, la audiencia. Sí, ya, vamos a ver los comentarios, por supuesto, todo bienvenido. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, ¿sí? en cancha del Deportivo McAllister,、eh, para la final de vuelta.、Eh, los próximos rivales, por supuesto, McAllister estará visitando a Bernasconi, día domingo, sí, por el Torneo Federal Regional Amateur. Y All Boys, el día lunes, argentino de t r e n q u e l a u k e n en lo que es la devolución de visitas. Sí, eso, te, eso tiene que ver con lo que nos comentaron recién,、eh, antes de empezar el partido y nos confirmamos recién. De todas maneras, no hay una confirmación oficial. Lo que habían dicho antes de empezar el partido es que t i e n e n que jugar el miércoles debido a un impedimento que tiene la policía de Buenos Aires de cubrir el partido del fin de semana. Creo que hay una especie eh, como eh, de evento rural que tiene toda la policía a disposición para ese, para ese evento y pasaría el miércoles.、Eh, según las negociaciones, podría jugarse el lunes. Seguramente habrá una confirmación oficial.、Eh, Eh, con el correr de la zona muy bien ahí está muchísimas gracias Nacho por、eh, este, este comentario toda la experiencia ¿sí? eh, a través de, del, del comentario a través de Radio c r e m e s s Julián m u v i l e s mi nombre estaremos reencontrándonos el próximo jueves a través de Radio c r e m e s s 106.1 para lo que será la final de vuelta que tiene a All Boys ganando 1 a 0 parcialmente Luego de este triunfo por el gol de Jero Gutiérrez, nos encontramos el próximo jueves, gracias al e j o en la Operación Técnica c o n Pablo Balsa. Nos encontramos entonces el próximo jueves a través de Radio Cremesa, a través de FM Sur Bernasconi. Hasta luego.